101.4 Teleelch Radio Marca. La Glorieta con Rosmar Alonso Son las 9 de la mañana, tenemos 23 grados de temperatura y les damos la bienvenida al programa de este miércoles 12 de agosto, un día que ha amanecido con ese olor a tierra mojada debido a la lluvia que nos dejó ayer, esa tormenta que pasó como un relámpago por elche, demasiado rápida pero con mucho aparato eléctrico y con una lluvia moderada, tras haber soplado durante el día de ayer ese viento de levante. El calor continuará según la previsión de nuestro hombre del tiempo, que se la Ofreceremos, ya lo saben, sobre las diez y media de la mañana tras la ronda de noticias. Nos acercamos al fin de semana, al fin de, esta, de este fin de semana del día de la Virgen y hay muchas ganas de celebraciones, pero la pandemia no nos da tregua. Los contagios siguen aumentando en Elche, durante el pasado fin de semana se han registrado 67 nuevos casos, una cifra que es ligeramente superior a la de la pasada semana, pero el ritmo de contagio sigue siendo menor que a mitad ...del pasado mes de julio. Aún así, los datos preocupan porque en los últimos 15 días... ...se han detectado 217 casos y los ingresos hospitalarios por COVID se han reanudado y las UCI han comenzado a registrar pacientes críticos, aunque ayer la consellera de Sanidad afirmó que estos ingresos por coronavirus en la comunidad representan menos del 10% que durante el pico de la pandemia. Aseguró que la mayoría de los pacientes hospitalizados superan los 35 años y casi el 43% son mayores de 65 años. La consellera, al igual que el alcalde de la ciudad, han pedido que las vacaciones de agosto se disfruten con seguridad y sin bajar la guardia hay que respetar las normas sanitarias. Precisamente ayer martes en el Ayuntamiento se celebró la Junta Local de Seguridad para determinar un dispositivo especial durante esta semana. Más de 550 agentes van a velar por la seguridad y la prevención de los contagios en los próximos días aquí. En che un dispositivo especial que se va a desplegar sobre todo los días 13 y 14 para evitar aglomeraciones y es que tal y como ha recordado el alcalde si se han suspendido las fiestas es para evitar que haya gente en las calles es para frenar la evolución de esta maldita pandemia no alba ni va a haber tampoco Palmera de la Virgen, con la finalidad fundamentalmente de evitar aglomeraciones en las terrazas, porque el objetivo último que perseguimos es precisamente para evitar contagios, evitar aglomeraciones de ciudadanos, tanto en los espacios públicos como en espacios privados como las terrazas. Este año... Al medio millar de agentes se va a sumar además la patrulla canina y los drones de la policía local y se hará un especial control en los huertos de palmeras, parques y plazas públicas donde suelen haber botellones en la roa. Este año no está permitido el consumo de alcohol en la calle, según recordó de nuevo el alcalde tras la Junta de Seguridad. Los botellones y todas estas concentraciones de ciudadanos que se producen en la vía pública. Os pues lo he dicho con claridad, este año no toca. No toca ni en el parque municipal, ni toca en el Jaume I, ni toca en, el, en, en esta plaza, eh, ni en la plaza del Congreso Eucarístico, ni en esta plaza, ni en la glorieta, no toca en ninguno de los huertos o espacios públicos de la ciudad. Y les pedimos a los jóvenes, el mensaje que les lanzamos es a los jóvenes y a los no tan jóvenes que disfrutan también de estas actividades, les pedimos responsabilidad individual y compromiso con una situación que nos afecta a todos. Y como decimos, ese dispositivo especial de la policía se, se estará muy presente sobre todo los días 13 y 14 de agosto y se da la circunstancia de que mañana jueves el partido se juega el partido de playoff del Elche en el Estadio Martínez Valero. El alcalde ha hecho una petición a los aficionados que animen por las redes sociales para evitar aglomeraciones a las puertas del estadio de fútbol. Somos conscientes, somos perfectamente conscientes de, las, de los afectos y de las pasiones que desata el club y de lo que supone al club tener, y a la afición, tener la oportunidad de soñar con el ascenso en un momento como este y en un partido como el que se va a disputar el día 13 eh, frente al Zaragoza. Pero tenemos que pedir, tenemos que recomendar encarecidamente a la afición, a la afición que no hay que acudir ni a recibir al club a la llegada ni tampoco a despedirlo tras un partido que desde luego esperamos gane el Elche Club de Fútbol. 101.4 TeleElche Radio Marca. Y siguiendo con más eh, noticias, debido a la evolución de esta pandemia, el sector turístico afronta este mes de agosto con mucha incertidumbre y con previsiones nada optimistas. La supresión de fiestas, de eventos culturales, deportivos y la desaparición del cliente de negocios van a impedir remontar las malas cifras que nos ha dejado julio. La ocupación hotelera durante el pasado mes ha registrado datos negativos como era de esperar. Casi el 26% de la planta hotelera de Elche ha permanecido cerrada al no contar con demanda suficiente y la tasa de ocupación ha sido del 56%, 34 puntos porcentuales, inferior al registrado en el mismo mes del pasado año, según los datos de AETE, la Asociación de Empresarios Turísticos. Desde esta patronal afirman que se trata de una cifra semejante a las que se registran normalmente en los peores meses de la temporada baja. Por ello, desde AETE consideran imprescindible apostar Por la promoción del destino en el mercado nacional, por ello la asociación ha puesto en marcha una campaña para incentivar las visitas al municipio Ilicitano. Y cambiamos de sector, nos vamos al del comercio. El alcalde ha enviado una carta a más de una docena de grandes superficies comerciales para pedirles que el próximo 15 de agosto no abran sus puertas a pesar de la orden de la consellería. Carlos González considera necesario que estos trabajadores que hicieron un esfuerzo extraordinario en las fechas más duras de la crisis sanitaria puedan descansar y disfrutar en familia de ese día». Pues nosotros hoy hablaremos eh, precisamente con el concejal de Comercio, Felipe Sánchez. Será pasada las 12 del mediodía. También vamos a hablar hoy con el presidente de la Asociación de Pobladores porque ayer presentó su campaña. Pobladores es una de las entidades también afectadas por esta pandemia y ha tenido que cancelar todas sus actividades al suspenderse las fiestas de agosto, a pesar de esto, esta asociación festera ha preparado cuatro vídeos con cuentacuentos sobre varios mitos griegos y romanos que publicarán pues ya en redes sociales, ya se pueden ver. Escuchamos a Pau Senpere, presidente de pobladores. Ver cómo estaba la situación y cómo se iba sucediendo todo, eh, bueno, pues decidimos montar este año la hora online 2020. Y bueno, a partir de hoy vamos a empezar a lanzar eh, un, los cuatro vídeos que ha dicho antes Mariola en los que básicamente lo que queremos hacer es difundir eh, todas las actividades que hacemos en Pobladores tanto para los más pequeños como para los más mayores eh, Primeramente un, un cuentacuentos, eh, un perdón, un, cuentacuentos, una, un de una obra que hemos hecho también Eh, representando las diferentes obras que hacemos durante la obra y también eh, las marionetas. Y en tan solo un par de días debería celebrarse una de las noches más esperadas concretamente mañana debería haberse celebrado Lani del Alba ...tanto por sus fuegos como por la palmera de la Virgen es especial... ...como por la tan popular carretilla. Una tradición que este año no se podrá llevar a cabo por la crisis sanitaria. Para evitar posibles incidentes como quemaduras o lanzamientos en lugares inadecuados... ...algunas pirotecnias han decidido no vender carretillas. Escuchamos a Paco Marco, gerente de PiroH. Hemos decidido no vender Y así pues evitar que se haga un mal uso de ellas, porque al no haber recinto, pues eh, sabemos que si se vende una carretilla se va a tirar en un sitio que no está acotado y para evitar esos problemas y bueno le pedimos disculpas digamos a los carretilleros, aunque ellos creo que son conscientes del problema y, y lo van a entender de que este año no se disparen carretillas. Y las fiestas de este año son diferentes, pero no por eso menos especiales. En familia y respetando las medidas de seguridad, se podrá seguir lanzando el cohete Ofrenda, que ilumina y tiñe el cielo de tonos rojos y dorados los colores de la amagrana, según ha recordado el gerente de Piroel, Paco Marco. Es, tenemos mucha ilusión este año, puesto que lamentablemente no se va a disparar la palmera de la Virgen, pues como esto no es el mismo efecto, hace... Digamos, este tipo de cohete hace tres efectos, el dorado, el rojo de la granada, el dorado de, de, de lo que es el Oripei y luego el blanco de la palmera. Eh, pues esto, si conseguimos dispararlo digamos más o menos todos a una hora, aproximadamente, sobre las 11, 11 y algo, seguro que esto se va a notar mucho, se va a iluminar el cielo. Creo, creemos que puede ser. Por eso pedimos la colaboración de la gente este año más que nunca, de las comisiones de fiestas, que, bueno, que se pueden acercar por las tiendas y, y recoger el cohete, ofrenda. Y siguiendo con más asuntos festeros, eh, moros y cristianos, pues se dieron a conocer ayer los ganadores del certamen de su concurso de escaparatismo en su segunda edición. Los comercios Tijeras Verdes, Perfumería Gala y Subtiéreme han sido los ganadores de esta segunda edición después del veredicto del jurado. Y por otro lado, la Diputación de Alicante va a invertir 270.000 euros en la construcción de una glorieta de acceso a Torrellano desde el Altet en la carretera... CV 849 que enlaza con el aeropuerto. Será una rotonda de 52 metros de diámetro y el proyecto mantendrá el trazado del carril bici y prevé su prolongación por el margen izquierdo de la carretera, según explicó ayer el diputado de contratación y concejal ilícitano, Juan de Dios Navarro. La actuación consiste en la implantación de la galoreta de 52 metros y la finalidad de la misma dirige a mejorar la seguridad vial y la funcionalidad de la actual intersección en T, sustituyéndola por esta glorieta solución que se adapta mucho mejor a las características de los viales y de sus tráficos. De esta forma, desde la Diputación de Alicante seguimos trabajando por mejorar nuestras carreteras, haciéndolas más seguras y mejorando el día a día de los irisitanos y de todos los ciudadanos de la provincia de Alicante. Y también ayer la concejal de Movilidad y portavoz de Compromiso Esther Díez dio detalles sobre las obras del carril bici de la avenida Alcalde Ramón Pastor que comenzarán el próximo lunes, lo que va a permitir completar el anillo ciclista perimetral del casco urbano. La escuchamos. En la segunda fase, que se desarrolla la acera bici, se actúa en la rotonda Alcalde Ramón Pastor con la calle Antonio Sanzano Franco, que es donde se encuentra el Colegio Público El Pla, y también en la rotonda del la Alcalde Ramón Pastor con la calle Pere Joan Perpiñá. Eh, estas obras están previstas en la segunda quincena de septiembre. La siguiente fase, la fase 3, eh, está previsto que se actúe en la mediana de Pere Joan Perpiña, que es la que está ubicada delante del Instituto Tirant lo Blanc, porque ese tramo también es calle Pere Joan Perpiña, y también en la rotonda de Pere Joan Perpiña con eh, la avenida de la Libertad, la rotonda de la JUP. Y ya saben ustedes que mañana jueves se va a llevar a cabo, a petición del Partido Popular, ese pleno extraordinario solicitado por los populares para rechazar el acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias que va a permitir a los ayuntamientos usar el superávit municipal para proyectos de reactivación económica a cambio de ceder los remanentes a las arcas del Estado. Será a partir de las 9 de la mañana en el centro de congresos. Según el alcalde, la adhesión al acuerdo va a permitir a él ingresar más detalles 3 millones de euros a fondo perdido y ha lamentado la crítica de los populares. Sin embargo, el voto de Compromís era decisivo y su portavoz, Esther Ríez, ha señalado que tienen la decisión tomada, pero que no la van a dar a conocer hasta el mismo jueves, hasta mañana, durante el desarrollo de la sesión plenaria. Eso sí, calificó de perverso este acuerdo. La, la, la escuchamos. Ya conocéis la la postura de compromiso al respecto eh, en lo que es digamos la la filosofía de de la propuesta que hace el gobierno no y que no deja al final de, de pervertir un poco la, la defensa que siempre hemos hecho de la autonomía financiera de los ayuntamientos en todo caso. Eh, hay que ser conscientes a nivel práctico eso que supone no y es verdad que, que facilita a, al ayuntamiento disponer de, de ese dinero, en el sentido ya digo, el sentido del voto pues lo conoceréis el, el jueves en el Pleno, pero en todo caso yo creo que lo importante es que no perdamos de vista que, que el origen de todo eso es esta es esa ley de estabilidad financiera que desde Compromís eh, hemos criticado en muchas ocasiones por lo que constriñe a los consistorios, incluso ayuntamientos saneados como el nuestro, pues no sabremos si el PSOE se quedará solo a la hora de defender ese acuerdo del hacen con el Ministerio de Hacienda porque hay que conocer el voto de compromiso, pero también el voto del resto de los grupos de la oposición, no solo del Partido Popular, de Vox y de Ciudadanos. Y por último, les contamos que una avería en uno de los embalses reguladores ha provocado el cierre durante meses del trasvase Tajo-Segura, un cierre que se ha anunciado para el próximo 1 de septiembre y que ha puesto en alerta a nuestros regantes por la gran cantidad de hectómetros cúbicos que hay pendientes de enviar a la cuenca del Segura, un total de 60 hectómetros debido a que este año hemos estado de forma automática Y por esa regla de explotación del trasvase recibiendo los 38 hectómetros de agua cada mes, cada mes al estar los embalses del Tajo en el nivel. Pues bien, hoy en nuestro programa tendremos entrevistas relacionadas con el sector de la hostelería, del comercio y del festero. Y además les vamos a recordar que por ser miércoles tendremos en unos segundos la tertulia con los periodistas locales. Hoy contaremos con Pedro Soriano y Sacramento Aldear para despedir la temporada de La Glorieta. Hay muchos contenidos para una mañana que comenzamos con la música de Nino Rota, la que compuso para El Padrino y se ha hecho eterna.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 ...101.4, Tele-Elch, Radio Marca. Pues son las nueve y veintidós minutos de la mañana... ...y nosotros aquí comenzamos nuestra tertulia de los miércoles... ...y lo hacemos con los periodistas, Pedro Soriano... ...muy buenos días, Pedro. Muy buenos días, Rosmarín. Y con Sacramento Alvear, buenos días. Hola, muy Buenos días. Bien, pues eh, con vosotros vamos a cerrar eh, ya los miércoles, la tertulia de los miércoles, porque nos vamos de vacaciones a partir de la próxima semana. Así que hoy vamos a hacer un repaso de la situación de la pandemia, la situación que estamos viviendo en Elche por el número de contagios que siguen aumentando y el balance está en torno a los más de 300 nuevos casos positivos por COVID por PCR que se han detectado en las últimas semanas desde que se suprimió, desde que salimos de nuestro confinamiento y desde ese estado de alarma. Pero lo que pone en alerta a todos es que los ingresos han vuelto los ingresos hospitalarios han vuelto a los dos departamentos y también han vuelto los pacientes, pocos, pero los hay en la UCI, cuando antes no los había. La concejal de Sanidad la pasada semana dio esos datos en torno a 300 nuevos casos, que hay que añadirle los 67 del, durante de este fin de semana y además más del millar de personas que tienen que guardar cuarentena, que no han dado positivo, pero que, al estar en el entorno de los positivos, deben guardar cuarentena. ¿Cuál es la valoración que vosotros realizáis como periodistas de la situación actual en el che Porque estáis viendo cómo los concejales, tanto de seguridad, de sanidad, como el alcalde, un día tras otro insisten en que no hay que bajar la guardia. Pedro Soriano. Pues vamos, esto es la... Eh, la noticia de algo anunciado, ¿no? O sea, que, que ya se dijo que, que esto iba a ser posible y lo está haciendo. La verdad es que eh, no estamos haciendo bien los deberes. No estamos haciendo bien los deberes porque yo observo, no es que salga todo el día, pero salgo de mi casa y veo los establecimientos hoteleros, hosteleros quiero decir, eh, repletos, hay a veces eh, sitios donde hay mucha gente, o sea... Creo que no estamos haciendo bien los deberes y esto es una consecuencia. Ojito que estamos en verano. Este virus parece que vive mejor con el frío. Si está resistiendo el verano como lo está resistiendo, aunque no no estamos en una situación de alarma, pero sí que estamos en una llamada muy seria de atención, pues vamos a ver, si es, estamos así en verano, cómo vamos a llegar al otoño y después al in, al invierno, y porque, claro, el tema de, de la vacuna, pues… Es una broma que están gastando los rusos, pero ya les están diciendo que que, que no, que, que eso hay que, hacerlo, hay que hacerlo mejor con más demostraciones y con más pruebas. Así que una llamada de atención. Estos datos son una llamada de atención a todos para que no bajemos la guardia, porque el, el suspenso implica confinamiento. Eso sí que ha demostrado que es una medida positiva. Ahí sí que se doblegó la curva de contagios. Ahí sí que hubo un freno a la pandemia. O sea que, ojo, una cosa u otra. Así que que ya veremos. Yo creo que esto es una fuerte llamada de atención a todos. Y tanto. Eh, ¿Sacramento? Bueno, yo sigo pensando que lo, lo único cierto para combatir todas estas cuestiones son unos sistemas médicos que funcionen perfectamente y una responsabilidad personal de cada uno que también funcione perfectamente y que no tire las campanas al vuelo, pues haciendo botellones o haciendo concentraciones masivas o haciendo barbaridades en la situación en que se está. Hay que ser un poco bastante un poco bastante más sensato de lo que al parecer se está haciendo en las grandes ciudades como Elche, que por eso es por lo que dan esos índices tan altos, porque somos una gran ciudad. Hay muchos habitantes y, por tanto, la proporción debe existir. Lo que también noto es que ahora se hacen más pruebas, más PCR. Es decir, en la, en la etapa fuerte de la pandemia a partir de marzo, marzo-abril, eh, fue porque no había eh, PCR, porque no había ningún tipo de pruebas, y la gente que llegaba al hospital llegaba fatal ya. Ahora, sin embargo, hay una cierta prevención. tiene este sentido, se hacen pruebas, eh, se detectan gente que está eh, eh, infectada, pero que no va a contaminar a los demás, o gente que no es asintomática, pero que puede contaminar. Entonces, todo eso da otras cifras mayores a las que daba en su día cuando no hacíamos esos exámenes. Eso es de... de pero, bueno, la alarma la alarma es cuando llenemos las UCIs, cuando las cámaras de UCI eh, estén con gente... Ese es el momento peligroso, porque, sinceramente, en estos últimos seis meses se ha hecho poco por incrementar eh, los equipos médicos, por los servicios de protección, poco más. Estamos en todavía en una dinámica de todos, decir, los todos, el gobierno, las comunidades autónomas y, sobre todo, los ciudadanos, que somos los que hemos de tener la responsabilidad con nosotros y con los que tenemos alrededor. Y hay un problema añadido, y es que seguro que los hospitales están llenos de otras patologías que nos han dejado estos médicos meses de confinamiento porque la salud de nuestros mayores ha empeorado y, sobre todo, la salud de los enfermos crónicos, con lo que es un problema. Lo que dice Sacramento, Pedro, creo que tiene mucha razón y no sé si desde Sanidad se están reforzando al personal y los medios para, para afrontar lo que esta segunda ola, que parece que ya es una segunda ola. Pues la verdad es que tiene razón Sacramento, o sea... Eh no parece ser que ese esfuerzo que se prometía cuando estábamos sumidos en en una crisis aguda como la que estuvimos, entonces todo el mundo prometía que bueno, que todo ese gasto, que toda esa inversión eso iba a ser se, eh, una concienciación muy clara de que la sanidad pública es necesaria que no es un gasto inútil, que no es un gasto derrochador que pueden suceder estas cosas y hay que tener una previsión Y bueno, pues yo veí que los 1000, por ejemplo, están protestando porque no tienen las condiciones que que debieran de tener y bueno, pues no sé, parece que que ese esfuerzo pues como siempre en la administración tarda en producirse. Yo me imagino que, que en fin, que estamos en verano, eh, estamos en en muchas cosas al ralentí, eh hay, a pesar de toda gente que se va de vacaciones, pero yo espero que para, para otoño eh, esto la situación en los hospitales eh, esté mejorada respecto a lo que vivimos en su momento y que esa llamada de atención que se hacía y que todo el mundo se concienciaba y que sí que sí que la sanidad pública se haga sea haga una realidad. Pues vamos a hablar del dinero, porque es el origen de todo. Aquí está la cuestión. ¿El Estado y las comunidades autónomas tienen suficientes recursos económicos para pagar esa factura del COVID? No lo sabemos. Lo cierto es que la Federación Española de Municipios y Provincias, y aquí ya bajamos al ámbito local, llegó a un acuerdo con el Ministerio de Hacienda para que todos los ahorros de los ayuntamientos vayan al Ministerio de Hacienda, a las arcas del Estado, se presten a cambio de eh, devolverlos de forma progresiva durante los próximos diez años a partir, según el Partido Popular, dentro de dos años, o sea, que serían 17 años, se presten a las arcas del Estado a cambio de, de devolverlos con intereses y además de devolver a partir ya del próximo año en torno eh, lo, eh, a fondo perdido dinero, prestar a fondo perdido dinero. Eh, unos 5.000, hay un bolsillo de 5.000 millones de euros. Al Ayuntamiento de Elche le, le tocaría 3 millones y medio, según el alcalde. O sea, prestaríamos 10 millones y nos devolverían a fondo perdido 3 millones y medio, aparte de toda la cantidad que vamos a prestar al Estado en los próximos, y de forma progresiva, en los próximos 10 años. Y, además, relajarían la, la regla de gasto. ...que es algo importante, nos dejarían gastar, mmm, bueno, no tendríamos remanentes porque lo hemos prestado... ...pero nos dejarían gastar más alegremente el dinero que nos puede, nos puede llegar. Pues bien, esta situación, el Partido Popular ha puesto el grito en el cielo... ...y esta situación ha provocado que mañana haya un pleno extraordinario a petición de los populares... ...para rechazar, para pedirle al alcalde que no se sume a ese acuerdo porque es algo voluntario... ...que no preste los ahorros del Ayuntamiento al Estado... Y no está claro qué van a votar el resto de grupos de la oposición, que pensamos que votarán, al igual que el Partido Popular, que rechace el acuerdo, porque Ciudadanos también lo, lo critica. Vox eh, también lo critica y no sabemos qué hará Compromís. Ayer la concejal, la portavoz de Compromís, no quiso desvelar su voto, pero sí dijo que es algo perverso esto de, de dejar eh, los remanentes al, al Estado porque es un poco eh, una injerencia a la autonomía de los ayuntamientos. Bien hecha esta exposición para explicar a nuestros oyentes por qué de la importancia de este pleno extraordinario, ¿cuál es vuestra opinión, Pedro? Bueno, vamos a ver esto primero creo que es una ley que no sabemos cómo va a acabar si se va a aprobar o no se va a aprobar en el, en el congreso. parece ser que no bueno, pues eh, aquí también a mí me llama mucho la atención como dependiendo de cuando uno está en el poder o cuando está en la oposición, el grado de obediencia que tiene respecto a quien manda en el gobierno central o sea aquí está esta especie de insumisión. insumisión del partido popular eh, que en sus ayuntamientos se niega a prestar estos dineros al al al estado, pues yo no sé tendríamos que verla con un gobierno de mariano rajoy como como encajaba pero bueno dicho esto a mí sí que me parece que que hay cierto grado de de autoritarismo en esa en esa decisión de que ahora el estado necesita dinero y yo pues como tengo aquí en mis hermanos pequeños. Pues yo le voy a coger el chupachús y me lo voy a quedar yo y ya le daré un chupachús y, y una regaliz eh cuando cuando toque, no lo sé. Yo de entrada no me gusta ese tema, que además afirma la Federación Española de Municipios y Provincias con calzador, ese acuerdo, o sea, se llega con calzador en ese estamento y y de entrada pues a mí la verdad es que no me gusta, me parece que sí que hay algo de algo de de abuso, no, no abuso de autoridad, sino de, de abuso de situación desde de el hermano mayor, el Estado, a los hermanos pequeños ayuntamientos. Pues lo, lo has definido muy bien, insumisión del Partido Popular, sumisión del Partido Socialista. Eh, Sacramento Alvear, ¿tú cómo ves este asunto del acuerdo de la FEM? Pues eh, yo coincido con Pedro en que no me, gusta, no me gusta el tema, porque en realidad el ayuntamiento no tiene que ser prestatario, no tiene que prestar su dinero, que Eh, de, dedicado o bien a pagar deuda o bien a inversiones en tu ayuntamiento cuando el ayuntamiento, la corporación municipal decida y en qué decide gastarlo eh, si lo presta ya no lo tiene y a la espera de que sí, te van a dar un dinero, pero dentro de 10, 12 años eh, a cuentagotas dentro de 10 años puede haber cambiado la cosa, el asunto estará peor y entonces en lugar de dártelo en 10, te lo van a dar en 20, con lo cual dejas al ayuntamiento, las arcas, lo poco que tenías ahorrado, lo dejas, se lo limpias y por cierto, eh, vas a tirar, esta estas esta, acuerdo de la Federación de, de Municipios va a tirar contra el ayuntamiento, que es la parte más pequeña de la Administración Pública. Porque el Gobierno no coge a las autonomías y dice «Señores, en lugar de daros una millonada, os voy a dar media millonada, porque lo necesito para pagar esto». Pues porque se monta una escandalera que no hay quien la aguante. Pero en cualquier caso, lo más curioso de este tema es que han dicho que no ayuntamientos del PP, ayuntamientos del PSOE, ayuntamientos de Podemos, ayuntamientos de… todo tipo de ayuntamientos ha habido. Por eso lo que decía Pedro de que posiblemente no no, no llegue a nada porque no se va a aprobar en el Congreso, a menos esas son las previsiones, pues puede que sea cierto, porque es algo que molesta mucho a los alcaldes y a las corporaciones municipales. Ayer vi la entrevista de la concejala de… de de compromiso hablando del tema y la sonrisita que tenía era para decir eh, igual votamos que no <risa> porque claro es que habitualmente vienen diciendo que esto no puede ser vienen oponiéndose a este tipo de medidas y, y sin embargo ahora se propone y el alcalde lo aplaude magistralmente eh, eh, eh, dio una explicación un tanto extraña eh, pues no, no salían las cuentas muy bien tal como lo explicó no salían las cuentas pero bueno en cualquier caso pierdes el ayuntamiento que tiene pierdes el dinero que tiene el ayuntamiento ahorrado y eso es en la parte pequeña es como si al hermano más pobre Le pidieras que te dejara dinero, pero diga si no tengo. ¿Vosotros qué pensáis? Que, ¿De qué va a servir el Pleno Extraordinario de mañana? Es cierto que a lo mejor este acuerdo el, lo tumba el Congreso de los Diputados, porque el PSOE, al igual que el PSOE de Elche, se queda solo en el Congreso de los Diputados, pero este Pleno Extraordinario es simplemente un acuerdo plenario que no va a ser vinculante, y que es para pedirle al alcalde que no se sume, que defora, porque esto los ayuntamientos en el acuerdo creo que contemplan que deben hacerlo de forma voluntaria. Pedro. Bueno, pues que creo que me estás preguntando qué qué va a pasar en el, el pleno, pleno, en el pleno. Sí. Pues yo creo que efectivamente con por mí va a votar que no. O sea, también pues eh salta con paracaídas porque como acabas de decir, esto es un acuerdo no vinculante sino que es un pues, se le solicita al alcalde que esto no lo haga, la, supongo que la comisión de gobierno que me imagino que será quien tendrá la la porque si es el pleno pues el resultado sería el mismo. Yo creo que va que Compromís va, va a oponer a esto porque bueno, Compromís lleva ya en Madrid, sobre todo en el Congreso, lleva ya una trayectoria de un cierto desmarque de de las políticas de Pedro Sánchez Y, y y yo creo que eso se va a ir trasladando también un poco a la a la política autonómica y después a la a la municipal, ¿Por qué pues quizás también porque también ven que que el partido socialista se come. Se come el espacio de, de la izquierda en, ese, en las últimas encuestas coinciden con eso y yo creo que ese pleno que es más bien eso pues un, una base a favor de Pablo Ruiz, que ha sido el que lo ha propuesto y que y el que quiere un poco ahí de notoriedad, porque después de ganar la votación y recomendarle al alcalde que no lo haga pues luego viene a pedirle que o que limita o que en fin cualquier cosa yo creo que se va, que, eso, que eso no sale adelante en el pleno extraordinario. Ha sido entonces hábil el portavoz del Partido Popular pidiendo este pleno extraordinario sacramentó y el alcalde ha sido hábil colocándolo el jueves 13 de agosto. Eh, bueno, volvemos a volvemos al problema de las fiestas y, y, y las fechas y todas estas cosas que estamos ahora en plena actualidad, que abriremos todos los comercios el día 15 de agosto, exactamente igual que pasaría en otras poblaciones, por ejemplo, en Valencia el día de San José, o en Castellón el día de la Virgen, o en Alicante, en fin, no sé. Y sin embargo aquí no se ha dicho nada y todo nos aparece así buena. Eh, de, de, de eso vamos a hablar ahora, del, del día de la Virgen pero es que lo del C1 antes lo, ha, lo han mencionado Pedro no pasa igual en el, en el caso del PP o en el caso del PSOE o en el caso de, de quien sea, lo que dice la cabeza de arriba, todo el mundo dice que sí y, y no debería ser eso están elegidos para pelear por el pueblo para pelear por sus situaciones, lo que ellos crean conveniente oye, si el alcalde cree conveniente o la mayor parte de los equipos creen conveniente prestar el dinero, pues eh, los hemos elegido para que tomen ese tipo de decisiones no pero, no sé, yo veo que eh, un voto eh, a favor de Pablo Ruz, ¿qué va a ganar con eso? El, como dice Pedro, el que al día siguiente diga ves, ya os lo dijimos, pues bueno pues ya hasta un día dura dura el tema y pedir la, la dimisión, pues yo creo que tampoco la van a pedir porque vamos no, no no tendría ningún sentido, creo que además el resto de los partidos hasta apoyarían que permanezca Carlos uh, para terminar la legislatura ¿no? Entonces, no sé, no sé exactamente lo que sí que veo es, a ver, una cierta sumisión por parte del alcalde, a lo que le digan y por otra parte, pues eso, Pablo Ruz y el resto de los partidos la aprovechan cualquier coyuntura para meter bazas, es que que si no, no dicen mi tío, pobre ticos". Pues vamos a hablar de, de más sumisiones. ¿Consideráis que el fracaso del equipo de gobierno ante la Consejería, ante el gobierno valenciano, de no haber mantenido el 15 de agosto como festivo en cuanto a la apertura comercial, es otro ejemplo más del Sibuana o de la poca capacidad de reivindicación que tiene este ayuntamiento ante... Y ahora hablamos de otra administración la autonómica Pedro no lo sé yo esto es un tema muy complejo lo cierto es que el, el pequeño comercio siempre es el que el el que reivindica eh, una situación de mejora respecto a la, a las grandes superficies, no porque no puede competir con ella en estas cosas en apertura de en apertura de festivos y y sábados y o sea, domingos y demás, etcétera, ¿no? Yo no no tengo la la un concepto muy claro de, de, de cómo cómo se ha gestado esto de que de que se permita abrir el, el día 15 de, el 15 de agosto. Eh, la verdad es que tampoco es una fiesta local, creo que es una fiesta nacional, o sea, lo que lo que se celebra el 15 de agosto. Entonces no sé cómo van a funcionar en otras Eh, en otras autonomías y qué va a pasar con esa fiesta nacional que hasta incluso Bascos y Catalanes también la, la respetan. O sea, entonces no tengo, no tengo un concepto muy claro de cómo se ha resuelto esto. Eh, Sacramento, eh, ¿y qué opinas? qué opinas de esa carta? Ayer el alcalde dijo que ha enviado una carta a las grandes superficies comerciales ante el fracaso en la negociación con la consellería Pues no ha, Solo les ha quedado enviar una carta a las grandes superficies comerciales para pedirles que hagan ese favor de no abrir el 15 de agosto porque los trabajadores de las superficies comerciales se merecen descansar ese día en familia porque han sido precisamente las superficies comerciales los que más desgaste han tenido durante este tiempo de pandemia. ¿Consideras acertada esa medida del alcalde de enviar al menos ahora esa carta a las grandes superficies comerciales? No, yo creo sinceramente que es hacer el ridículo más espantoso, porque tú no puedes obligar, a una empresa privada, algo que tú, hablando con tus propios equipos de gobierno en la Generalitat, no has sido capaz de sacar adelante. Y yo tengo que disentir de Pedro, bueno, disentir en cierta forma con Pedro, de que efectivamente es una fiesta nacional. Pero es que el 15 de agosto para Elche es mucho más que una fiesta nacional. Es el día de la patrona. Es el día donde celebramos la coronación de la Virgen en el Misteri, donde dábamos eh, un patrimonio de la humanidad que lo tenemos ahí, que se, que, que se, crea, se, se pone precisamente para el 15 de agosto. ¿no? Es mucho más que una fiesta nacional. Eh, entonces, ¿qué hace el alcalde? Pues en lugar de oponerse o decir que va a mandarla a la policía para que cierren todos los centros comerciales que haya abierto, le traslada el problema a las empresas privadas que ya han avisado a todos sus trabajadores que tienen que trabajar el día 15, porque estamos al día 12, ¿eh? El alcalde ha escrito la carta ayer para que la reciban el día 12 todas las empresas privadas, algunas estructuras, como sabes, nacionales, que tienen un sistema de, de distribución de supermercados o e hipermercados enorme. Entonces, eh, a ver, alcalde, ¿de verdad vas a obligar a esas empresas o vas a pedirle a esas empresas lo que no has sido capaz tú de conseguir con tus propios compañeros políticos en la Generalitat? ¿No has podido demostrar que la fiesta es patrimonio de la humanidad y que es el día 15 precisamente el momento culminante y que el día 16 se podía haber abierto todo sin ningún problema creo que es una cosa de estos de esos vaivenes que dan a veces los políticos y estas decisiones que se toman que dicen pero en verdad vas a obligar a, otra, a, una, a las grandes empresas a que no abran ese día para que sus trabajadores puedan descansar me parece ridículo, de verdad. Ross, yo lo siento, pero es que no, no, no tiene razón de ser. Haberlo peleado tú en los despachos, que era lo que te, tenías la obligación de hacerlo. oí al concejal de compromiso lamentándose... El concejal de compromiso lamentándose de que el día grande de las fiestas de Elche... ...la Generalitat lo hubiera declarado hábil para el comercio. Pero, claro, ¿y luego qué? Ya nos hemos lamentado. ¿Y ahora qué? de ¿Qué, qué hacemos con, con todas las cosas que nos, que nos limita el Consejo, la Generalitat? No sé yo no, no me ha parecido nada bien de verdad me ha dado una sensación de tercer mundista que para qué, no sé pues eh Pedro en eh, lo de la carta también tu valoración que te parece una buena iniciativa o como dice sacramento el alcalde hace el ridículo con esto. estoy más de acuerdo con Sacramento en este asunto que que sí que que me parece un poco pueril o infantil, le mando una carta a las grandes superficies como si se fuesen a a conmover, a emocionar de, de por este asunto. No, las grandes superficies, como los, como los bancos, pertenecen a empresas que no tienen tienen mucha cabeza y poco corazón. ¿Eh? Entonces, ahí yo creo que no sé qué, qué… Pero me imagino que no. O sea, que la respuesta va a ser que no, que van a abrir, porque hay una normativa que les permite abrir el 15 de agosto. Yo no sé si el sacramento va mal interpretado, yo no le resto… No le resto profundidad a que en Elche tengamos una el día 15 de agosto una, un significante especial, ¿no? Por supuesto que sí, claro que sí, el día el día mayor de las fiesta es el Día de la María de Déu. Y, y sí, pero yo lo que quería decir que a decir a caballo esta fiesta tan entrañable nuestra, tan tan local, tan sentida, tan vivida, pero va a caballo de una fiesta nacional en el plano administrativo, en el plano eh, legislativo o normativo, Como se ha visto en este caso eh, las administraciones no han tenido la sensibilidad sobre todo la administración autonómica por supuesto de discernir es de decir eh, ojo que aquí tenemos algo que es diferente que no que no va en el mero hecho de la festividad de una festividad nacional más de las que hay en el calendario eh, nacional no o sea, eh, quería hacer quería hacer es, esa precisión y sí, me imagino que la carta del alcalde eh, va a llegar a a pocos sitios y ojalá me equivoqué y ojalá me equivoque bien eh, no hay mucho tiempo y nos queda el plan centro eh, no sé si habéis tenido la oportunidad de pasear de ver las obras de la corredora que ya llevan una semana de ver cómo han empezado las obras de virgen de la cabeza de escuchar cómo han adjudicado las plataformas únicas y de ver también eh, cuál es el colapso del tráfico que se está sufriendo en la calle ángel y de las medidas que han anunciado desde el equipo de gobierno para apaciguar el tráfico pero a partir de no recuerdo septiembre u, u octubre con la incorporación de, de ese dispositivo en los dos puentes de Canaleja y La Virgen para solo permitir el paso del tráfico de residentes por la zona del centro, para limitar, restringir más el tráfico. Eh, Sacramento. Eh, eh, bueno, yo tengo que confesar que como yo vivo y trabajo del puente para arriba, del río para arriba, pues no me estoy dando cuenta de que en Elche haya obras ni haya nada. Eso, sí sé que eso, hay un plan, que es el plan centro, donde se va a gastar una millonada de dinero en arreglar una serie de calles para determinadas cuestiones de que no haya tráfico, de que no se cure el tráfico por ahí y de que el tráfico ese tendrá que pasar por otros lados que va a, a, a incidir precisamente en la zona donde yo vivo y donde yo trabajo y repito una vez más que no hay un plan establecido estratégico, claro, contundente de desarrollo de la ciudad, incluyendo el tráfico, para de aquí a los próximos 20 años y que con, lo, con lo que a lo mejor se arregla un centro sostenible, sostenible se hacen otros barrios insostenibles y se plantea una situación de que efectivamente Vamos a acabar con los coches, hay que destruir los coches, los coches contaminan, hay que quitarlos de aquí, pero ¿dónde los metemos? Es que vas en contra de lo que está ocurriendo, en contra de la realidad, la realidad es que la gente tiene vehículos y o planificas perfectamente eso o vas a quitar de una zona para poner en otra, entonces ya hemos visto por ahí, los que eh, habéis hecho turismo insistente, hemos visto grandes ciudades que el centro es peatonal. Pero bueno, también hay otra tradición distinta de los centros. Es que eso precisamente con el centro, el comercio se va a resentir mucho. Pero bueno, no sé. Ros, no te puedo decir nada de cómo van las obras porque no las he visto. Sinceramente. Bien. Eh, Pedro, ¿qué eh reprobarías al equipo de gobierno por haber iniciado el plan centro de estas obras la corredora que ya sabemos que sí que es el momento que estás a favor de la peatonalización del casco histórico pero el equipo de gobierno se merece una reprobación por haberlas iniciado sin un plan de tráfico bueno vamos a ver yo me imagino que, que aunque no los conozcamos algún plan habrá o no, no, no, no, no los considero el equipo de gobierno tan descebrado para, para no haber pensado en las alternativas del tráfico. También te digo una cosa, también hay que pensar en otras alternativas que no son las de ir con el coche a todas partes. ¿eh? o sea Yo sé que hay desplazamientos inevitables en coche, pero también debemos de replantearnos un, un cambio un, de modelo de vida. Hay desplazamientos que se pueden hacer de otra manera. Tenemos autobuses, tenemos eh, tenemos piernas para, para pasear y tenemos piernas para andar, ¿no? y hay veces que en Elche y en otras ciudades se se ha estudiado, se sabe que hay un uso abusivo de, de del automóvil. Yo me imagino que el equipo de gobierno cuando acomete las obras de, de del centro de la ciudad y las pues, que a mí me parece de momento yo yo sí que las he visto, sí que veo cómo está la la corredora, está está desierta de vehículos y, y llena de vallas y, y de zanjas, claro. No ir a la calle del Ángel, eso también lo confieso, no sé qué está pasando allí, pero tarde o temprano seguro que voy y lo veo y, y tendré opinión, pero que no solo es eh, eso, ir con el coche a dos partes, a veces también tenemos que hacer una reflexión y saber si hay desplazamientos que podemos ir de otra manera. Eh, bien, como no hay mucho tiempo y hay temas también muy importantes, porque también vivimos el pasado viernes un día eh, decisivo para el, el futuro del Palmeral de Elche. Se aprobó en el Consejo, en el Pleno del Consejo el anteproyecto que ahora pasará al Parlamento Valenciano para su debate y posterior aprobación definitiva. Sí ha aprobado, el alcalde ha valorado de forma muy positiva, al igual que Compromís, el que se avance en esta ley que debe ser necesaria para proteger al palmeral de una amenaza importante como es las actuaciones urbanísticas. Hay colectivos como volén palmeral que dicen que esta ley pues, llega tarde porque hay amenazas eh, como la finca del Arsenal, ese proyecto de urbanización de 1.000 viviendas en torno a tres huertos emblemáticos del file de faro. Llega tarde porque se ha cedido huertos también emblemáticos en pleno corazón de la ciudad a entidades pesteras como la Sociedad Avenida de la Virgen, el huerto de la tía Casimira, y llega tarde porque eh, este plan, esta ley no permitiría, una vez se desarrolle el plan de uso y gestión, eh, ese proyecto que ha anunciado el equipo de gobierno de crear un casal festero o una casa del festero en El Or del Gat. ¿Qué opináis vosotros del anteproyecto de ley? Eh, Sacramento. Bueno, yo creo que Eh, coincido en que llega tarde eh, porque había que haberlo desarrollado bastante antes y, y, y con bastante más precisión de lo que teníamos eh, eh, legislado hasta este momento porque entre otras cosas recordemos que por el simple hecho del que no se podía exportar ni ni entrar ni sacar eh, palmeras y visitanas se trajeron un montón de palmeras egipcias y otras partes que al final trajeron el picudo rojo con lo cual fue un error del legislador o una falta de previsión por parte del legislador de la época no en cualquier caso yo creo que eh, a ver eh, el hecho de que se desarrolle bien, de que se estudie bien esta ley del palmeral. Que, por cierto, existan eh, palmereros de Elche que puedan podar las palmeras para arreglarlas y tener que traer gente especialista de fuera, que también es un poco ridículo eso, ¿no? que quedemos en esta situación. Eh, pero el hecho de combatir el, el, el uso del palmeral con el uso de las casas, que si la casa se le ha dado a la venida de la Virgen, a lo mejor es porque yo estoy implicado, ¿eh? confieso eh, que tengo implicaciones con la venida de la Virgen, no pero si eh, lo que te quejas es de que lo vas a dar una entidad como es la avenida de la Virgen, porque debería ser dedicado a huerto para cavarlo, para regarlo, para plantar verdura o para tal, eh, es estar fuera de la realidad. Eh, es igual que el hecho de decir, bueno, vamos a proteger que no se construyan mil viviendas porque esto está en el entorno del, del este. Bueno, habrá que dar una solución, decir, a lo mejor no mil viviendas, a lo mejor quinientas, a lo mejor el entorno debe acercarse más a la las viviendas, a lo menos, o tal pero hay que estudiarlo, hay que compaginar el desarrollo de la ciudad con eh, con precisamente la protección del palmeral, que es de lo que se trata ¿no? y el, el ayuntamiento tiene ya mucha propiedad de palmeral y no sé si puede sostener tanta propiedad, que es lo que nos pasa siempre, tenemos muchas cosas que se abandonan, entre ellas, por cierto, lo que han nombrado del Lord del Gas, que antes se llamaba el palacete del Lord del Gas y ahora es el desastre del Lord del Gas, ¿por qué? Pues porque no se ha mantenido. Ninguno de los gobiernos, eh, ni PSOE ni PP, ni con coaliciones ni sin coaliciones, todo eso se ha venido abajo. Y hay muchas cosas que las dejamos estar, no te digo nada de lo del parque municipal. No sé, no sé si Pedro coincide conmigo si necesitamos para más, la ley del palmeral, a ver si es verdad que ahora la piensan eh, o históricamente ha habido grandes, pues no sé. Pedro. Pedro. Vale, pues Pedro, creo que es Creo que se nos ha se nos ha caído Pedro, <ríe> sacramento, tú es... tú sigues aquí, ¿no? Vaya por Dios. <ríe> Eh, no, pues, Sacramento, vamos eh, dejamos esta, eh, la opinión de Pedro porque voy a intentar ahora rescatar su, su llamada telefónica y vamos a pasar, mientras tú eh, hablas de otro asunto que era el último tema que quería abordar, que es el de mm, la reunión que mantuvo el alcalde con, con Carlos Mazón, con el presidente de la Diputación Provincial, para hablar precisamente del Palacio Congresual, una reunión que tuvo lugar la pasada semana y en la que el alcalde le dejó sobre la mesa un, unas bases para que se firmen como para firmar ya un principio de acuerdo. Eh, desde la diputación dicen que van a estudiar eh, ese cronograma que dejó el alcalde y que evidentemente insisten en que necesitan de, del consenso para, para saber cuál, cuál es la mejor gestión de este Congreso, cuál es la mejor ubicación para esta importante multimillonaria inversión y, y cuál va a ser el modelo de Palacio Congresual que se quiere para elche ¿sí? Sacramento, ¿tú seguiste de cerca esa reunión entre Carlos Mazón y el alcalde? Bueno, yo eh, sí. Lo que lo único que estaba claro es que había una institución, que era la diputación, que estaba dispuesta a poner una serie de millones encima de la mesa para hacer un palacio de congresos o, o un palacio de, de reuniones científicas o, o lo que hiciera falta. Estaban dispuestos a ponerlo. La disparidad estaba en donde se, eh, había que ubicarlo y, como tú dices, el cronograma, decir, las fechas, eh, para ir haciendo cada una de las cosas. Parece que una vez decidido que el dinero está, Nos enrollamos otra vez en otro planteamiento, decir en qué ubicación, cómo, por qué, eh, porque eh, lo he decidido. En la decisión que tomó el alcalde de, de, de ubicar eh, a, en Carrús eh, este parece de Congreso parece que no ha gustado a nadie, ni siquiera a las organizaciones empresariales, vecinales, en fin, no sé, hay, hay una disparidad. El asunto es volver a sentarse otra vez para hablar seriamente de las cosas, quitando el matiz político, para decir, bueno, si tenemos este dinero, señores, aprovechémoslo. Sean técnicos los que hablen y luego los políticos tomamos decisiones, porque se está produciendo otra cosa. Últimamente veo mucho la aparición de la Diputación Provincial de Alicante arreglando cosas del campo de Elche, de las partidas rurales de Elche. Es decir, la diputación va a cometer determinadas obras en aquellos sitios de Elche, del término municipal de Elche, donde los ciudadanos están más en contra de la gestión del gobierno central, por llamarlo así, del, del, del de la, de la, la, el gobierno de la Arilla. ¿no? Eh, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, señores, trabajemos sí. juntos. Es que si eso... no, si no, se va a perder el dinero. eso es estrategia política. Vamos a ver, Pedro, eh, a ver si te rescatamos. Hola. Sí, sí. Ah, menos mal. Bueno, pues vamos con vamos a, a dar carpetazo al a lo de la Ley del Palmeral, al anteproyecto, esperas que se, que salga esa eh, ley eh, dentro de los plazos ya anunciados en 2020. Y, sobre bueno. todo, ¿estás de acuerdo con los usos que, que se están dando a determinados huertos emblemáticos, como el huerto de la tía Casimira para la Sociedad Venida de la Virgen o el Ordelgad para el Casal Cester? Sí, vamos a ver. Nunca es tarde si la dicha es buena, lo que yo quería decir. Se va a empezar a tramitar una ley que yo creo que va a suponer un debate, un debate no solo en el Parlamento, yo creo que los agentes sociales y económicos de elche le dejarán oír su voz y esa voz tiene que llegar a, a, a la autonomía, que no que a la Cámara Autonómica, que no está tan lejos, está está en Valencia. Y respecto a los usos, pues yo estoy soy más de la opinión de Sacramento. Yo creo que un algo que no se usa, ahí está el Lord del Gat eh, como se deteriora, o sea, y, y yo creo que que los huertos hay que darles un uso, eso sí, un uso sostenible volviendo a la palabra. O sea, ¿no? para que para que supervivan y para, y para que se se disfruten por parte de la ciudadanía y Pedro, en cuanto al palacio de congresos eh, este debate de la ubicación. ¿Piensas que se ha dado un paso importante en esa reunión con el presidente de la Diputación para concretar, amarrar esa inversión y asegurarla? Porque estamos hablando de más de 40 millones de euros para construir un Palacio de Congresos, donde el alcalde sigue empeñado en que sea en Highton, mientras que colectivos como Cedelco han encargado un informe a la Universidad Miguel Hernández precisamente para que esa ubicación se rechace, porque no es la idónea y se y se pruebe con otras ubicaciones, porque con los empresarios temen que, que esa ubicación mate la expansión o la activación económica que pueda conllevar un palacio de esas características. Pues en este caso, como en muchos otros, la vacuna es el diálogo, el diálogo, el hablar. Han empezado a hablar, se han visto las caras, se han entregado documentos, pues estupendo. Vamos a avanzar, vamos a hablar, vamos a entenderlo narices es que a veces es tan, tan tan difícil sentarse en una mesa esos agentes sociales que se sienten también que se les escuchen, que se haga una pero pero pero con ánimo de de, de dialogar y de que sí si que poner algo de lo bastante ponerlo y eso es ese es un mal que endémico que tenemos en ese porque yo me acuerdo de los tres célebres casos y a veces digo Dios mío, ¿pero por qué no se sientan? ¿Por qué no hablan? Es que no hay otros intereses para una empresa de aparcamiento que ese lugar no se puede gestionar por otro lado. El hotel de tal. O sea, diálogo. Eso es la base fundamental. Si no, si nos empecinamos cada vez nuestras posturas pensando que estamos cediendo demasiado, pues no vamos a ninguna parte. Hay que dialogar y hay que saber ceder para obtener. Pues, Pedro, el Sacramento, una última pregunta antes de, de irnos de vacaciones, porque la tertulia cierra hoy. Eh, ¿Por qué creéis vosotros que no he elegido los temas del Hotel de Arenales y el Mercado Central para esta última tertulia, Sacramento? ¿Pensáis que es porque os quería hacer un regalo? No, yo supongo que tú sabrás más que nosotros, que estás ahí todos los días con la información y sabrás que ya está resuelto si el mercado se hace sí o no, si lo tal se tira o no. Si no lo has planteado, que es el tema histórico que llevamos años con él, es porque tú ya sabes que algo se ha arreglado, seguro. <risa> pues no, sigue igual, Pedro. Ve, me gustaría a mí que la broma de Sacramento fuese de realidad. Pues yo creo porque descorazona un poco esto dice con depresión a, de vacaciones, de ¿no, torros O sea, ver cómo parece que el tiempo está detenido, que las cosas no avanzan, y, y cuando uno piensa serenamente que narices, que, que, que lo que acaba de decir la última intervención, que he traído yo los temas un poco... Diálogo, narices, diálogo. Pues, no, Pedro, todo tribunales, no todo no todo encoramiento diálogo. Pues eh, la verdad es que me ha encantado como os habéis despedido. Sacramente con absoluta ironía y Pedro sabiendo cómo me conoces, ¿no? Me conoces muy bien y es por puro hartazgo. Gracias, Pedro Soriano, gracias, Sacramento Alvear. Que tengáis unas felices vacaciones y nos veremos en alguna terraza tomando una cerveza durante mis vacaciones.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 ...con Rosmari Alonso. Pasan cuatro minutos de las diez de la mañana... ...damos la bienvenida a quienes nos siguen... ...a partir de las diez eh, aquí en Teleelche... ...en Radio Marca, en el 101.4... ...por nuestra señal de televisión. Este programa ha comenzado a las nueve de la mañana... ...con la información local... ...y hemos seguido con esa tertulia de los periodistas... ...que hemos cerrado la temporada... ...antes de irnos de vacaciones... ...con Sacramento Alvear y Pedro Soriano... ...hemos hablado de esos temas que nos preocupan como eh, las obras del Plan Centro, como también las negociaciones para construir ese Palacio de Congresos en la ciudad de Elche, la evolución de los contagios por la pandemia del COVID-19 y también sobre ese Pleno Extraordinario que se va a celebrar mañana en el Ayuntamiento para ver eh, si el PSOE se queda solo o no ante su decisión o empeño de prestar los ahorros de este Ayuntamiento a las arcas del stand nosotros vamos a continuar en las próximas horas pues con más noticias con más entrevistas pero sobre todo también con más música y vamos a dejarles con el gran maestro con serrat una bonita canción de serrat de las suyas de las antiguas penélope Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domín. Penélope, se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren meneando el apanico el pueblo que un caminante paró su reloj una tarde de primavera adiós amor mío no me llores por antes que el de los descaiga la las hojas piensa en mi Pobre infeliz separó tu reloj infantil una tarde plomiza de abril cuando se fue tu amante se en tu huerto hasta la última flor, no hay un sauce en la calle mayor para... PENÉLOPES PENÉLOPES Tristes a fuerza de esperar Sus ojos parecen brillar Si un tren silba lo lejo de lo Uno tras otro los que pasar Mira sus caras les odio hablar Vade ya solo el pueblo y cada en su banco de pino verde Atamos me me habrás tenié ya de tejer sueños en tu mente. De, soy tu amor, no una con los ojos tritos de ayer, no era así su cara ni su piel. Tú eres quien yo espero y sé con su bolso de piel y sus zapatosito de tacón, sentada en esta butaca,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 tele radiomarca ciento uno punto la radio de elche la glorieta con rosmary alonso y antes de continuar con nuestra ronda de noticias vamos con la actualidad musical porque hace unos días que la cantante amaya romero Grabó dos nuevas canciones, cosas interesantes para decir, y La Victoria. Muchos fans ya conocerán estos temas, aunque no formen parte del disco, pero no pasa nada, ya que la cantante los interpretó en directo durante su primera gira en solitario. Escuchamos La Victoria. la de van a explotar felicidad tuya y allá tu sábana 101.4 Tele-Elx Radio Marca Llega el momento. Llegó el playoff! Este jueves a las 9 de la tarde en el 101.4 Tele Elche en Radio Marca, partidazo en directo Elche Zaragoza, ida de las semifinales del play con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Motos Marín, Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Dr. Soler, Talleres Del Amo, Pares Águila, Autosuspensión Eduardo, Novo Center, Zapaterías Fran de, mármoles Formas y Diseño, Restaurante Martino, Talleres Hermanos bri Mercados de Elche, Restaurante Espacio, Quiles, Talleres JJ Linero, Ace Broker Group, Ferretería Antonio García, Restaurante Franja Estadio, Fineby, Maderera Ilicitana, Restaurante Catona, Juan Agullo Citroen, Nautic Antonio, Brooklyn Fit Boxing, Salones Agullo Alonso, carácter M Solers, El Hogar del Proceso, profesional Itayport y Material Escano. Recuerda, este jueves, partido de ida de la semifinal del playoff de ascenso a Primera División. Elche-Zaragoza a las 9 en Teleelch Radio Marca.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 ...101.4... ...Telelch Radio Marca... ...La Glorieta... ...con Rosmar y Alonso... ...pues son las 10 y 18 minutos de la mañana... ...y nosotros volvemos a esta sintonía... A la de los informativos, porque tenemos eh, aquí en el estudio de Telelech en Radio Marca a nuestro compañero, Daniel Álvarez. Buenos días, Daniel. Muy buenos días, Ros. ¿Cómo, cómo va la, eh, la actualidad? Eh, vamos a centrarnos en los datos del coronavirus. ¿Hay más actualidad? de ¿Se han actualizado después del fin de semana de ayer? Bueno, hemos, eh, hemos estado atentos a ver si se actualizaban esos datos. Todavía no no ha sido... No ha sido posible entonces recordar que bueno ayer ya se hizo esa actualización y se detectaron 69 nuevos casos en el primer fin de semana de, de agosto entonces recordar que se siguen aumentando los casos eh, hay un ligero incremento respecto ya a, a la semana pasada en el último en la última semana de junio entonces hay que recordar que tenemos que tener mucho cuidado que tenemos que seguir teniendo ...tendiendo las medidas... ...y sobre todo este, estas semanas... ...que son las fiestas de patronales... ...que ya lo, lo han recordado desde el equipo de gobierno... ...seguir esas medidas... ...no quitarse la mascarilla, distancia de seguridad... ...sobre todo ahora... ...que bueno, hay que tener mucho cuidado... ...porque es que siguen aumentando esos casos. Bien, pues sí... ...y, y, y estos... Eh, ...estos consejos nos los daba ayer el alcalde... ...en la Junta de Seguridad, ¿no, Daniel? Exacto, nos los daba ayer en, la, en esa Junta que se celebró ayer, por al, más o menos al, alrededor del mediodía, se hizo esa Junta Local de Seguridad, sobre todo para ¿Y determinar... ¿Y para, para qué sirvió claro, la Junta? Claro, eh, era para determinar un dispositivo especial, pues como te estaba comentando, pues sobre todo para esta semana, porque claro, ya sé que se van a celebrar, entre comillas, esas fiestas patronales, porque no las vamos a tener, pero sabemos que la gente se va a reunir, entonces será sobre todo el ese durante los días 13 y 14 de agosto, pues más de 500... 50 gentes van a velar por la seguridad y prevención de los contagios durante estos días en Elche, entonces es un poquito lo que tenemos que tener en cuenta de que se van a controlar, de que va a haber muchísimo control para que se sigan cumpliendo las normas de seguridad durante esos días. ¿Y cuáles fueron las declaraciones que realizó el alcalde en la Junta de Seguridad? Bueno, tenemos los tenemos esos las declaraciones que dio Carlos González, pero como te comentaba, es, lo que nos comentaba era eso de que vamos a tener este dispositivo, además que el medio millar de agentes se le va a sumar también una patrulla camina y drones de la policía local, sobre todo para tener un control total de todo. Es lo que nos nos comentaron. Pues vamos a escuchar al alcalde, porque aquí tenemos dos declaraciones. Vamos a escuchar la primera, a ver qué, qué decía después de, de esa reunión de la Junta de Gobierno. No va a haber ni, ni va a haber tampoco palmera de la Virgen, con la finalidad fundamentalmente de evitar aglomeraciones en las terrazas. Porque el objetivo último que perseguimos es precisamente para evitar contagios, evitar aglomeraciones de ciudadanos tanto en los espacios públicos como en espacios privados como las terrazas Este año, por lo tanto, la prioridad Vale, ha es... recordado que estará prohibido el lanzamiento claro. de carretillas que eso es lo importante y después también destacó esto Los botellones y todas estas concentraciones de ciudadanos que se producen en la vía pública pues lo he dicho con claridad Este año no toca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 Pues, eh, Daniel, la evolución de la pandemia también afecta de lleno al sector turístico, ¿no? En eh, un momento, y te subo el micrófono, as, afecta al sector turístico. ¿Qué sabemos de este sector? Sí, bueno, pues como debido a la pandemia, el sector turístico afronta este mes de agosto con mucha incertidumbre y con previsiones nada optimistas. ¿Por qué? Porque bueno, es que los datos de julio no han sido los esperados, han sido han sido malos, porque bueno, ha sido el primer mes de operación turística tras esa obligada parada del sector como consecuencia de la, de la pandemia. Entonces, los resultados han sido un poco agridulces, porque resulta que por un lado, la esperada reapertura ha sido un poquito floja, de forma generalizada no ha llegado a completar el, los datos que ellos esperaban, ha sido un 25,7% de los de los de la planta hotelera ha estado cerrada, no han podido, no han reabierto. Claro, porque no había demanda. Exacto, y además es que encima, por otro lado, también la tasa de ocupación ha sido de un 56,7%, es decir, este es el dato más bajo que hemos tenido, uh -huh. entonces no han sido los, los esperados, entonces claro, ahora en este mes de agosto, sabiendo que las fiestas no se van a celebrar, está todo paralizado, entonces ahora mismo, el mes de agosto, Estamos a la espera de, de a ah, ver qué es lo que va a suceder. Claro, si eh, obtuvimos durante el mes de el agridulce significa porque pudieron reabrir los hoteles Exacto. después de estar cerrados durante meses, pero ¿para qué? Para una ocupación, una tasa de ocupación hotelera muy baja un 56% que es un porcentaje pues como los que hemos tenido en la temporada en las peores temporadas bajas. Sí. Y el mes de agosto evidentemente se presenta no muy bueno porque no hay eventos culturales, no claro. hay eventos deportivos, no hay clientes de negocio porque estamos también de vacaciones, con lo que lo importante y eso es eh, la Asociación de Empresas Turísticas de Elche ha destacado en su comunicado Por lo menos que el 83% de los turistas que vinieron a Elche son del, de España, son nacionales, uh -huh. con lo que van a emprender una campaña para incentivar pues, esas visitas al municipio ilícita. ¿no? A falta de extranjeros hay que reforzar claro. el mercado nacional, los turistas nacionales. Daniel, sí tenemos más asuntos porque, ¿qué me puedes contar de las previsiones? bueno eh, contándote pues sobre toda la nada dentro de cinco minutitos eh, a las diez y media tenemos al concejal Héctor Díez, que nos va a informar sobre los trabajos de señalización que se van a hacer en la ciudad luego a las once de la mañana tenemos a María mariaa que es la edil de fiestas va a estar también con el, con el concejal de seguridad ciudadana con Ramón aba y con el presidente de la asociación de carretilleros que bueno la vamos sabemos, a tener aquí también ya sabemos vamos. que nos van a contar un poquito qué es lo que Ya, claro se prohíben el lanzamiento de carretillas, evidentemente, pero veremos esta asociación claro. de la carretilla que prepara que prepara al igual que pues va, lo vamos a tener al presidente a jaime sánchez eh, dentro de una hora. También tendremos al presidente de Pobladores, porque ayer presentaron sí. esos vídeos que ya están lanzados en redes sociales y que cualquiera puede acceder a ellos. También los daremos a conocer sí. y también tendremos en cuestión de media hora, al, o no, una hora, a las 12. Creo que lo hemos programado al concejal de Comercio, Felipe Sánchez, también para hablar sobre el Día de la Virgen, el 15 de agosto. Sí. Daniel, muchas gracias y espero que no trabajéis mucho <risas> en esta jornada de miércoles 12 de agosto. Sí, porque pero vamos, que... hay muchas previsiones. Por hay lo muchas previsiones, sí. Gracias, Daniel. A Nosotros vamos a continuar la ronda de noticias. Ya saben ustedes que Daniel Álvarez vendrá con Ana Pascual y Marga García a la una para contar más información local. A partir de la una aquí en el 101.4 de Teleelche Radio Marca y que con todas las imágenes, estas noticias y otras, se las ofreceremos esta noche en el informativo Telenit. Y nosotros ahora, siguiendo con esta ronda de noticias, vamos con la... Crónica deportiva, la de Paco Gómez. Buenos días Paco, todo preparado, supongo que para el partido de mañana. Hola Ros, buenos días. Poco más de 30 horas para que el Elche inicie el partido más importante de la temporada hasta ahora. Porque el del domingo, la vuelta de las semifinales, sin duda lo será todavía más. Pero mañana a las 10 de la noche en el Martínez Valero, Elche y Zaragoza buscan el mejor resultado para afrontar con garantías el partido de vuelta que será tres días después el domingo en La Romareda. Decía Fidel, máximo goleador del Elche, nos vamos a dejar la piel en el campo para devolver a este club el lugar que se merece. Y no lo dice cualquiera. Además de máximo goleador, ya sabe lo que es ascender a primera división. Lo hizo en 2013 y busca... Su segundo ascenso a primera con el Elche Club de Fútbol. Es el momento más bonito que ha vivido en el terreno de juego. Ese ascenso y ojalá que lo pueda repetir. La verdad es que hay consumados especialistas de ascensos en el Elche. Uno de ellos, Josan, que lleva ya cuatro. Todos ellos a segunda. Onino, que ha conseguido dos a primera y dos a segunda división. En definitiva, un Elche muy motivado, muy ilusionado y concentrado en San Pedro del Pinatar, donde ayer... Entrenó a las 7 de la tarde y hoy a la misma hora realizará su último entrenamiento antes del partido, que será mañana a las 10. Por su parte, el rival, el Real Zaragoza, está entrenando también en Benidorm en las instalaciones de la nucía concentrados en Benidorm hasta mañana a la hora del partido. Luego regreso a Zaragoza para preparar el partido de vuelta. El Zaragoza tiene la baja muy significativa de su jugador más determinante, el colombiano Luis Suárez, que tuvo que volver. A su club, el Watford, ya que estuvo a préstamo cedido en el club maño, pero en las fechas en las que estamos ya es de nuevo jugador del club inglés. Algo que ha supuesto la protesta y el lloro, en este caso sin premio por parte del club maño ante los estamentos futbolísticos. Por su parte, Pacheta tiene a toda la plantilla a su disposición. Recupera a los tocados, nuque... Oscar Gil, Fidel y Josan, por tanto mañana tirará con el equipo de gala en un partido que recordemos será a puerta cerrada y que retransmitiremos en directo una hora antes desde las 9 aquí en la sintonía del 101.4. Hasta luego. Hasta luego Paco y nosotros ya cerramos esta ronda de noticias con la información meteorológica que también ha ocupado las páginas de la actualidad por esa tormenta con tanto aparato eléctrico y una lluvia moderada que nos dejó, o que nos visitó más bien, anoche. Vicente Bordonado, muy buenos días. El calor continuará ¿no? en los próximos días. Muy buenos días. Anoche nos cruzaba una línea de inestabilidad atmosférica con tormentas y pocas precipitaciones. Durante la madrugada se registraban algunas precipitaciones de carácter débil. Tan solo hemos recogido cantidades entre 1 y dos litros en buena parte del territorio. Conforme avanza la mañana, mayor estabilidad atmosférica, tendencia a cielos poco nubosos o despejados, viento en calma a partir de mediodía, flojo de componente sur, conforme vaya avanzando la tarde irá girando a sureste, rachas en torno a los 25-30 km por hora. Hoy alcanzaremos máximas en buena parte del territorio en torno a los 32 33 grados. Mañana jueves, jornada estable anticiclónica con cielos prácticamente despejados, viento en calma por la mañana.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 Alcanzaremos temperaturas máximas en torno a los 32 grados y durante esta próxima madrugada en la ciudad la temperatura bajará por lo menos hasta los 22 grados. En el último tramo de la semana, de cara al fin de semana, con el avance de la masa de aire cálido, las temperaturas vuelven a subir a valores en torno a los 33 grados y eso sí, esperamos un fin de semana marcado por la estabilidad atmosférica y el predominio de cielos despejados. 101.4 No hem de baixar la guàrdia. El virus continua entre nosaltres. Si creus que això és un joc, tornarem a la casella d'eixida. Usa la màscara. mantingues la distància. Lava't les mans. Regidoria de Sanitat. Ajuntament d'Elx.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Seguimos avanzando en el programa La Glorieta, son las 10 y 33 minutos de la mañana. Y nosotros continuamos hablando del Misteri de Elche, no nos cansaremos. No solo por las secciones fijas que tenemos desde hace tres semanas en este programa La Glorieta, sino porque también, desde hace tres días prácticamente, que ha comenzado a emitirse por redes sociales y por los medios de comunicación local esa serie de documental realizada por el cineasta y licitano Pablo más también maestro de ceremonia suplente de la Festa de Elche, sobre los aspectos más desconocidos del misterio, esta joya universal, patrimonio inmaterial de la humanidad, así fue declarado el por la UNESCO en el año 2001. Hemos visto ya tres capítulos de los siete capítulos que ha realizado y hoy mismo acaba de salir el cuarto capítulo. Son breves y, por tanto, los vamos a reproducir. No pueden ustedes ver las imágenes, pero sí lo podrán hacer a través de nuestra web teleelch.es ...o también en nuestro en nuestra televisión local... ...en TELELS, aquí en la radio... ...vamos a escuchar el contenido... ...de ese cuarto capítulo titulado... ...La luz en la festa... ...en test de festa... ...ya saben que el primero... ...fue el año que no hubo misterio... ...el segundo, la palma de todos... ...y el tercero, el de ayer... ...fue sobre los apóstoles... ...y las llaves... ...hoy, sobre la luz... Uno de los momentos más emocionantes de la fiesta es cuando la madre de un muere. En ese instante, la María porta en su mano una vela encendida. Igualmente, el calafal se encuentra rodeado por doce sirios permanentemente encendidos. Y justo después de la muerte de la Virgen, los apóstoles sostienen en sus manos pequeñas velitas encendidas cuando cantan a la imagen y acente. Pero ¿qué significado tienen estos sirios? ¿Qué significa esta luz en la fiesta? La llum a iglesia siempre ha significado la fe en la resurrección. De fet, en els batejos, eh, al costat de cada nou cristià, s'encén la llum de, de la fe en Jesucrist. És una llum que ens acompanya al llarg de tota la vida i que també s'encén, també ens il·lumina en el moment de passar d'esta vida a la vida eterna. Eh, per això, eh, antigament, als moribuns se'ls donava un siri i quan ja havien mort, eren els, els familiars i els amics els que acompanyaven a ser difunt en el seu soterrar amb llums enceses. Això eh, té lloc encara en la festa i també tenia lloc en la segona part, en el soterrat de la Mare Déu, quan els apòstols i els jueus eh, acompanyaven a la, a la Mare Déu amb ciris encerros. El que passa és que això es va suprimir fa ara 60 o 70 anys. I, a més, també els licitants, els, els, els espectadors, participen en aquests llums, ensenem llums i acompanyant a la Mare Déu en la nit de la Roa i en la processó del 15 d'Apost. Quan la Mare de Déu mor, un moment inolvidable en la festa és quan el xiquet que estava representant a la Verge Maria es canvia per la imatge de la nostra patrona amb la mascareta en els ulls tancats. Una tramolla que està situada al llit de la Mare Déu fa que el xiquet pugui alliscar al fons del cadafal i d'aquesta manera apareix la imatge de la Mare Déu de l'Assumpció. És un moment en què tots estem pendents perquè tots volem veure. Pero a eso siempre no va a ser así. Antiguamente se cogía al niño y se le hacía descender por una especie de trampilla o escotillón y se deslizaba y lo cogían los tramoyistas que estaban bajos. Perdón. La Virgen, que estaba tapada por los faldones de la cama de la Virgen, se sacaba fuera transportando la imagen sobre la cama. ¿Qué ocurre? Ocurre que eso era muy fatigoso y muy complejo porque utilizaba los brazos y las manos de los apóstoles, se ideó un sistema mucho más práctico que responde al mismo espíritu que las tramoyas que se utilizaban en el arte medieval. Los apóstoles entonen el cant Oco Sant Glorificat, que es un cant ple de esperanza en la resurrección, y es un cant que acaba precisamente alzando las mans en las llums encesas cap al cielo i d'aquest cel baixa en aquest moment l'Araceli per a recollir l'ànima de la Mare Déu i pujar-la eh, pujar al cel enmig de grans mostres d'alegria i a partir d'aquest moment els licitants acompanyaran a la Mare Déu en la, en la nit d'arbor. 101.4 Teleelx Radio Marca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 la glorieta conrosmary Alonso son las 10 y 41 minutos de la mañana tenemos 27 grados y medio de temperatura y nosotros vamos a continuar con más música porque queremos que nos abrace el gran luis eduardo aute con su música. Abrázame, abrázame y arráncame el escalofrío. Abrázame, abrázame que me congela este vacío de rascacielos y cascadas sobre espejismos del infiel y genocides escaladas Donde Caín hace de Abel Y como soplan vientos de desguace Abrázame fuerte, muy fuerte, muy fuerte amor hasta que la muerte hasta que la muerte nos abrace abrázame abrázame que tengo miedo de mi miedo abrázame Que me señala con el dedo será tal vez porque no creo en las cruzadas con el mar, ni la bondad del más que rinde o no al criminal y como soplan vientos de desguardte, Abrázame fuerte, muy fuerte, muy fuerte, amor. Hasta que la muerte, hasta que la muerte no abrace. Abrázame, abrázame. ¿Qué está al acecho del enemigo? Abrázame, abrázame. Quiero saber que estás conmigo para asumir nuestra derrota sin excesiva indignidad de esta orgía de patriotas. En posesión de la verdad y como sopla vientos de desguace abrázame fuerte muy fuerte muy fuerte amor. hasta que la muerte hasta que la muerte Hola, 1.4 Tele Elche Radio Marca ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez en Carretera de Crevillente junto Moraval, Elche.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 Pues en Águila Centro hay tres días que van a ser muy especiales mañana jueves porque hay jornada gastronómica del pulpo para degustar el mejor pulpo, también en la noche de la arroa que hay que vivirla como uno se lo merece con ese menú especial que han preparado y el 15 habrá menú especial del Día de la Virgen así que ya podéis hacer la reserva en Águila Centro situado en la calle Doctor Caro 31, llamando al teléfono 966163548 966163548 seis, seis, uno, seis, 101.4 Tele Elch Radio Marca.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 en el Elcesor José Falcorta 37 y 41 En Orihuela Carretera Murcia Alicante kilómetro 27 Y en Elda Petrer Partida Reventó 1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 Y no te pierdas en el programa especial de Tele-Elch, La Coeta Diaria. En Pirotecnia La Alba y Piro-Elch, estamos contigo. Estamos con las fiestas. Pues esta es nuestra sintonía, la sintonía de Tele-Elch, para dar paso a esas fiestas que estamos preparando, Y que recurrimos a los archivos históricos de esta casa para acercarles a ustedes el espíritu festero que va a resurgir o que está resurgiendo este año porque nos hemos quedado sin los actos cesteros por esa suspensión de la tradición de lo que hay detrás y hay mucho de las fiestas patronales y ese trabajo lo está realizando Salvador Campello me gusta... a damos la bienvenida Ro, Salva. Buenos días. Buenos me gusta días. me gusta que hayas cambiado el matiz, ¿eh? me gusta que has dicho que se han suspendido los actos festeros porque es verdad, se han suspendido los actos festeros y no las fiestas las fiestas siguen existiendo, obviamente hoy es día 12, no podemos evitar que hoy sea 12 de agosto que mañana sea día 13, día en el que tradicionalmente suele ser la alba que el día 14 sea la véspera y el 15 están marcados en el calendario. Otra cosa es que no hay actos. Hoy no está la batalla de flores en la calle. Ayer no estuvo la gran charanga. Y menos mal, porque con la que cayó de agua en un momento dado... Es cierto. Menos mal. Eh, no están los ensayos del misterio. No va a estar la niñita de alba. No están las mascletas. Pero las fiestas sí que están. Y de hecho, para recuperar ese ambiente festero... Que se está viviendo, al menos eh, en familia. Porque pues mi abuela ya me está diciendo... Oye, el día 15... Eh, la costra yo sí ya ya iré pero ya sabes que con mascarilla y guardando las distancias para verte que no puedo abrazarte aún y, y esas cosas no pues bueno pues las estamos viviendo en familia con responsabilidad y con mascarilla y distancia y viéndote el pues sí, las reuniones familiares con mucha con mucha precaución bien pues eh, salvador que tenemos preparado para hoy acabamos eh, acaba de lanzarse ya ese cuarto capítulo de intento de festa Eh, que o sea se ha centrado sobre todo en la luz del misteri en esas velas que se encienden lo que representa la luz para el misteri son, que es son mucho Son muy bonitos, ¿eh? Las sí. Es la Los fe, vídeos. es la vida, es precioso, sí. Así que ahora también quiero saber qué vídeos nos tienes preparados para esta noche. Bueno, pues mmm, tenemos varios vídeos y varias entrevistas. Hoy es un día en el que, bueno, para empezar, eh, a, a las 2 de la tarde tenemos la mascleta del día 12, uh -huh. la mascleta que se podrá seguir por Teleels y por el Facebook de Teleels. Una mascleta que recuperamos, la del año pasado obviamente, porque este año no hay nada en Transpalacio. Y a las ocho y media tenemos el programa especial de fiestas. Hoy tocaba la Batalla de Flores. Saben que la Batalla de Flores es algo que se ha recuperado de los últimos años, hace dos o tres años. Aunque ya se lanzaba, aunque ya se hacía esa Batalla de Flores en los años 70 Pues bien, vamos a hacer una Batalla de Flores virtual. Obviamente pues no pueden estar las reinas de las fiestas en esas carrozas arriba de Maestro Albéniz. Así que la hemos hecho virtual. Hemos ido a cada una de las comisiones, de las 20 comisiones, y hemos grabado a las reinas y damas de las fiestas de Elche con las manos llenas de pétalos. Y en lugar de lanzarlo al público que hay, pues lo van a lanzar a la cámara de tele brindando por algo que quieran desear para el próximo año, para el 2021. Entonces, pues saldrán todas las comisiones Veremos a todas las reinas cómo lanzan esas, esos pétalos a la cámara en una batalla de flores virtual que bueno, pues es como tendremos que celebrarlo es este año. A través de TELES hacemos esa batalla de flores que de otra forma pues no se podría hacer. Una batalla de flores y también una batalla profesional de trabajo, ¿no? Porque pues sí. habéis tenido que recuperar todas las reinas y damas. Hemos ido a cada una de las comisiones a hablar con ellos para poder sacar a todas las comisiones, para poder grabar todas las comisiones haciendo esa batalla de flores. Y es que este año pues es lo que toca. Las fiestas están en tele. Si nos ha tocado trabajar, nos ha tocado ir a grabar todas las comisiones. Por cierto, también lo haremos con la reina mayor y con la reina infantil, con Carolina Irles, reina mayor, y con eh, Almar Gilés, la reina infantil. Tengo ganas de preguntarle, porque todavía no he hablado con Carolina, y esta tarde cuando eh, estemos en el programa y, y la entreviste, tengo ganas de preguntarle qué piensa de las campanadas. Ah, de claro. cuando estábamos en la Plaza de Vais el 1 de enero, Y dijimos que, que felices años 20, dijimos, ¿no? Pues mm. qué ilusos, no sabíamos lo que se nos venía, y lo que se cierto, nos venía encima. Y por cierto, el guío se trencó, eh, bueno, se trencó, se rompió a la tercera, el de la trenca del guío fue... Del 2019, sí. Sí, claro, o sea que quizá por eso también, dentro de lo malo. Eh, el Che durante la pandemia bueno, ver, se libró sí. de una tasa de incidencia claro, elevada. del 2019 el guío dura un año no o sea, duraría hasta la semana, ah, se semana marzo, siguiente es cierto y este año no hubo entonces no este ha año no se ha roto de mal, de Pero bueno que que sí, sí, sí, sí, pero que eso que no sé gracia lo de gritar ahí en la plaza de Baix felices años 20 y fíjate, ¿no? Cómo cómo ha ido el año. Hablaré con ella, se si lo preguntaré. Va a ser difícil ahora preguntarle como reina sí. después de haber la haberla tenido como compañera de de programa. Y también va a ser difícil un poco el, el que ella nos cuente cómo vive este segundo año de mandato, porque no es justo, ¿no? Que una reina tenga dos años de mandato. Pero un año vacío. O sea. Un año vacío, claro. Bueno, un año vacío. Depende, porque, mira, aquí la tenemos. La tenemos sí, sí, aquí como la tenemos. Pero las fiestas no, en una no estuvo en el balcón del pregón, no ha encendido ninguna mascletá, no va a hacer el ofertorio a la Virgen. No o sea, son cositas que sí que, que repite el año pero el año está vacío entonces, pero bueno, puede verte Leels como todos los silcitanos porque ahí tenemos todo el programa con todas las cosas y hay imágenes históricas de la batalla de flores de los años 70 que van a estar muy muy chulas ¿Se ha podido rescatar de algún vídeo doméstico sí, de, de o de la filmoteca? Sí, de los años 70. Eh, está muy bien. Eh, ¿y, ¿Y dónde se hacía simplemente? ¿Era el maestro al Benidorm de no, ahora? ¿o? Y nos ha costado mucho reconocer la calle porque ha cambiado una barbaridad. La calle, pero una barbaridad. Se hacía en la calle Lepanto. Ah, sí que habrá cambiado porque la ya no, no había árboles. Entonces... Eh, parece ser por el vídeo por lo que estamos entendiendo del vídeo y lo que nos han contado gente uh -huh. que, que estaba presente aunque eran niños y ahora son son bastante mayores eh, parece ser que la cama que la, la cabalgata está la, la bateríales uh -huh. el desfile venía por eh, la avenida del país valenciá y giraba hacia la calle lepanto entonces el público estaba en la calle lepanto esperando a que las carrozas girasen por la calle lepanto Y es impresionante, porque no se ve el puente de la pasarela, porque no estaba construido eh, las calles están con todo al mismo nivel, las calles son de tierra, no son de, no son de asfalto, no hay aceras, no hay árboles. Es, un, es muy curioso ¿eh? de ver claro. el, la calle Lepanto. Y, y es ancha, ¿eh? La y, calle Lepanto claro, es ancha. Claro, las aceras son anchas. Eh, lo, lo curioso es también por qué ese recorrido para una batalla de flores. Porque eh, si no es el casco histórico, es que es una batalla... Porque es donde cabían las carrozas. Por eso se fueron a la zona de expansión. De ensanche. A la zona de, de, de ensanche. Claro. En uh -huh. Porque la zona esta de Maestro Albéniz no estaba tan desarrollado urbanísticamente claro. como ahora entonces aquí no podían girar, no habían calles, era todo eh, el, estaba el paso de la estación, o sea, no, no podían hacer el, claro, el giro fueron... que ahora hacen, así que se iban al otro lado del puente y nos ha costado, y lo hemos reconocido por la, por la Casa Falcó. Ah, claro. <risa> por la Casa Falcó hemos podido reconocer. Pero el bueno, que les invito a que vayan esta noche las imágenes históricas y, y que vayan haciendo ya aguas, o sea, la boca agua con las imágenes que tendremos mañana, de las carretillas y del alba el 13 de agosto porque de agosto. anda que las carreteras no han no han volado, no han, no han eso, corrido, porque... no han corrido en cuanto a emplazamientos. Gracias, Salvador. Pues nada, nos vemos hasta a las 2 sí. de la tarde. Sí. 2 de la tarde hoy comienza entonces esa doble programación a las 2 de la tarde a partir del hasta ya el 15 de agosto por las mascletas que, que tenemos y a las 8:20 Ya a las 8:20 el programa de fiestas. Pues esta ha nuestra programación de fiestas gracias a tu trabajo y al de tu equipo. Y la semana que viene ya que nos, nos vamos de vacaciones. Nos ¿eh? vamos, nos vamos. <ríe> Hasta luego. Hasta luego cualquier momento del día a dar betetería gastrobar comida para llevar y menú diario por sólo 7 euros a dar betetería para disfrutar con los amigos y pasar unos fines de semana únicos el lugar ideal para tapear tomar unas copas y pasar buenos momentos a dar betetería gastrobar calle mayor de rabal 4 elche chen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 También en Águila Bar Centro hay otro día, el día 15, que es especial con menú del Día de la Virgen. Así que ya se puede hacer la reserva en Águila Bar Centro, en Doctor Caro 31, llamando al teléfono 966163548.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 Tenemos 27,7 grados de temperatura y pasan 4 minutos de las 11 de la mañana. Y seguimos con más entrevistas aquí en el programa La Glorieta. La pandemia no solo ha afectado al sector turístico, otro... El sector también muy afectado por la suspensión de las fiestas es el de la hostelería, porque muchos locales esperaban estos días recuperar un poco de lo perdido durante el confinamiento. Sin embargo, la suspensión de los actos ha causado que tampoco se levanten este año las restricciones de horarios y ruidos que permiten a restaurantes y cafeterías instalar más mesas en la calle y poner música. La negativa municipal ha vuelto a desatar ...las críticas de los hosteleros... ...por eso queremos hoy recoger ese malestar... ...que ayer ponían de manifiesto... ...desde la Asociación de Hostelería... ...recientemente creada este año... ...creada este año en pleno confinamiento... ...su presidente es Francisco Javier Mora... ...muy buenos días Francisco... Buenos días Rosmarie, ¿cómo estamos? Pues no sé, no sé... ...¿cómo están vosotros... ...cómo está el sector... Pues nada, la verdad que el sector está un poco eh, enfadado en sentido de que... ¿Te acuerdas que te dije que en el, en no lo teníamos y él no era verdad? Pero el problema es que a dos días de empezar eh, las fiestas, digamos o no fiestas, de empezar esa ruta que, que dijimos que íbamos a hacer, eh, nos dan toda negatividad. Entonces, eh, desde el problema es la tardanza, la dejadez. Entonces, desde mayo que pedimos corte de calles y desde eh, julio que pedimos corte, hacer algo diferente con música ambiente, todo controlado por nosotros, claro, que no se va a aglomerar la gente. Eh, entendemos que el tema de la pandemia es complicado y, y hay que llevar todas las medidas de seguridad, pero eh, estamos preparando durante meses cosas y que a dos días de empezar la semana de fiestas, pues que, que te llamen y te digan que no, pues lo vemos un poco... Eh, Eh, de dejadez y de, y de sentido de que decir, bueno, vamos a ver a esta gente con tiempo y decirle que no porque es que en julio nos propusieron ellos un agosto diferente, el señor Ramón Abad, pero eh, como aquí hay que ir poco a poco eh, se tiró al, a la piscina y, y claro eh, ahora nos ha dejado un poco así de malestar pero en fin, el tema también es que si ellos pueden hacer cosas, tema escorchador, tema eh, la yotia Eh, claro, imagino, te da toda con las medidas de seguridad, imagino, igual que nosotros. Pero claro, o, o todos o ninguno. Ese es el estar. Vamos a ver, vosotros queríais el corte de calles estratégicas para poner música en directo y ampliar las terrazas. Y también supongo que el horario. Eh, bueno, el horario lo teníamos hasta las dos y media, pero las calles no eran estratégicas. algunas calles eh, de varias zonas para sacar más mesas porque ahí restaban des que no tienen terraza para que pudieran sacar mesas esta semana de fiestas. Y luego eh, lo de la música es eh, simplemente ambientada para acompañar las cenas en varios distintos sitios de la ciudad, no todo, no todo concentrado en el centro, sino en algunos barrios, eh, digamos el San José, digamos Altavis. Entonces, claro, eh Son muchas cosas diferentes, entonces eh, vamos a hacer algo diferente o, o animar un poco el tema de las fiestas y que la gente como no se va a ir o mucha gente no se va a ir, pues eso, que tengan un plan pues, para salir con la ruta de tapas, que vayan a cenar, que puedas sacar una pizzería, unas poquitas mesas a la terraza que no tiene terraza, ese es eso, un poco un poco todo pero claro si no hay fiestas no hay cuál ha sido la explicación aportada por el equipo de gobierno porque si no hay fiestas no hay bando municipal no hay bando del alcalde eh, que que elimine esa normativa del ruido que en estos momentos es la que está vigente y por tanto impide eh, esa ampliación de terrazas de ruido en las calles sí nosotros era la, el tema de los rebrotes y de que no querían que sea aglomeraada la gente en en las calles. Digo, bueno, la gente va a salir igualmente. Eh, van a estar esperando a pedir mesa cuando está lleno porque la gente sale la horada, sale la roa. Eh, es más o menos lo habitual, pero si tienes una medidas ya sanitarias y, y una medida de seguridad diciendo, pues, hagan fila para aquí, no estén encima de las mesas. Esperen ahí y que haya un grupito ahí tocando un poquito de música mientras para las cenas. Eh, no pedimos mucho más. Entendemos que el tema de la pandemia es complicado y que los contagios están subiendo, pero eh, es la tardanza, es eh, a dos días de empezar. ¿Sabes lo que te digo? Eh, ha quedado claro. Eh, la, ¿Cómo están las reservas en cuanto a la Nid de la Roa y a estos días grandes de fiestas, del Día de la Virgen? ¿Cómo cómo está funcionando las reservas en los restaurantes de Elche? Pues va poquito a poco, están sacando menús como todos los años de la ROA y yo creo que la gente de la ha va a salir y, y es, vamos bien, vamos bien eh, dentro de las medidas sanitarias y de seguridad. La gente va poco a poco, no se ha ido de viaje mucha y está ya eh, con la ruta de etapa el fin de semana ha ido muy bien y esta semana también, a pesar de la lluvia de ayer, pero, pero esta semana eh, nos quedan 3 días eh, o 4 para el viernes. 3 días nos quedan y Eh, la reserva de La Roa están bastante bien porque es una noche que la gente aunque no haya fiestas pero va a salir igualmente porque son las no fiestas, la ciudad la gente sabe que en La Roa igual que sabe que La Porada que se van a juntar con familias para tirar petardos en casa entonces va de momento estos tres días que quedan yo creo que van a ir súper bien Eh, ustedes, eh, vamos a recordar esa ruta de las tapas, eh, empezó la semana pasada, pero ¿en qué consisten los precios de la ruta de las tapas y los restaurantes que se han adherido a la misma? Sí, eh, en el cartel que todos tienen, eh, los que participan en su local, en la puerta, vienen todos los que participan, eh, una ruta de 3 euros con la bebida, tanto vino como cerveza, y 6 euros el gin toni, bien hecho, y luego tienen un papelito para rellenar para el sorteo. Empezó el sábado y la verdad que hasta hoy domingo ha ido ha funcionado bastante bien. Nos ha faltado tiempo para hacerlo un poco mejor, pero esto nos vale para para que otra vez lo hagamos, pues es un código QR para que la gente pinche, vea en cada zona donde están los locales que están adheridos a la, a la ruta de la tapa y eso, pues un poquito más de tiempo hubiéramos hecho un poquito mejor, pero yo creo que se ha hecho bastante bien y la gente eh lo está aceptando y oye pues mira dónde están los sitios, Google Maps, eh, se acerca hacia la ruta y la verdad que estamos contentos. ¿Qué sortean? Pues entre los que participamos y los colaboradores de, la, de los que no participan, que son de la asociación Todos, eh, cenas y, y comidas en los restaurantes nuestros. Hay por lo menos 60 premios, que lo haremos la semana que viene en un sorteo en directo en las redes sociales y sobre dos cenas y comidas y un fin de semana en, en un complejo rural en Granada y un jamón. Buenos regalos. Francisco francisco Javier Mora, como presidente del sector de la hostelería, ¿cuál es el balance en estos momentos de los locales que han podido abrir y los locales que, que han cerrado por la crisis? Pues eh, dentro de la asociación estamos todos en marcha. Eh, la hostelería Elche eh, Eh, creo que está funcionando poco a poco había que esperar un poco a, a estos meses de julio y agosto porque cuando salió todo en junio, todas las aperturas estaban un poco inciertas, pero yo creo que ya están casi todos los locales abiertos y, y yo creo que vamos poco a poco lo que sí que eh, tenemos un poco de, de rabia, que eso yo creo que debería verlo las autoridades, porque una gran superficie digamos un sudomercado eh, en cuanto empiezan los rebrotes van cambiando el personal y no cierran y la hostelería cuando vienen ...por una persona que viene de fuera... ...porque hoy últimamente vienen... ...los rebrotes de familia... ...hay una persona y, y hay que cerrar dos semanas... ...es que no creo que se vea... ...se mire todo por el mismo rasero... ...pero, pero vamos... Eh, ...de momento cumpliendo con todas las normas... ...de seguridad sanitaria... Eh, ...vamos bien y yo creo que la hostelería... ...este verano que va a ser atípico... ...y este agosto que... ...siempre decimos que no queda nadie... ...después de, de las fiestas... ...yo creo que este año... Eh, ...sí que va a haber gente va a haber también todo abierto y vamos a poder disfrutar de de la hostelería en el Che. Tenemos más de 300 nuevos casos, 7 brotes, más de 1.000 confinados porque tienen que guardar la cuarentena. De estos datos, ¿cuántos locales hay cerrados precisamente por cuarentena? Pues nosotros tenemos un local. La semana pasada estuvimos hablando y te dije que estamos todos sanos y por la tarde salió un local que había dado la chica, la cocinera, había dado positivo, entonces lo tienen cerrado. Y nada, de momento la, la asociación Estelar y tiene solamente un local cerrado que ya la semana que viene abre. Y por lo demás, nada, eh, espera que la gente disfrute de nosotros, que es la que esté aquí y lo disfrute en las fiestas en elche no fiestas y deje el dinero en la ciudad porque todo viene bien para el comercio para la hostelería para para los iicitanonos hoy la asociación de empresas turísticas de elche que supongo que tendrán ustedes contacto han dado los datos del mes de julio pero han advertido que bueno no son buenos evidentemente Eh, pero han dicho que agosto puede ser peor porque no hay actos, no hay eventos culturales, deportivos, no hay fiestas y tampoco hay clientes de negocio. ¿Esto mismo se puede transmitir al sector de la hostelería? ¿Las previsiones para agosto son malas? Eh, vamos todos unidos a lo mismo. Si no hay turismo, pues no hay gente. Eh, tenemos que ser el turismo nacional y yo creo que vendrá gente nacional, el turista el turista extranjero está un poquito vetado por el tema de las restricciones en su país pero yo creo que, que por la noche que ya cae el sol, yo creo que la gente se va a quedar aquí por el día se irá a la playa y luego por la noche saldrá a, la, a, a disfrutar de la terraza y de la gastronomía espero que, que sea bueno eh, siempre hay que ser optimista y, y esperar la, la, a la gente que venga y que las cifras suban sabemos que es complicado porque el tema de cómo está de de, de solo turista nacional pues es más complicado, pero yo creo que va a ser bueno agosto. Evidentemente, la cifra del mes de julio si tuvimos ocupación hotelera era porque el 83% de los turistas eran nacionales, con lo que Ahí pone de manifiesto que se debe incidir o se debe acertar en campañas de promoción para que Elche pueda ser visitado por ese turista nacional. ¿Esas campañas se han emprendido? ¿Ustedes hacen una valoración eh, positiva de la gestión de Visite Elche para la promoción de esas visitas nacionales? Pues estamos en contacto con ellos, sí, lo están haciendo bien y es eso, es decirle lo, la, el abanico de cosas que hay en Elche y que venga la gente. Es un, una ciudad que tiene de todo, tiene la, el mar, tiene la montaña, tenemos aquí una buena gastronomía, lo están haciendo bien y deberían pues seguir en ese, en ese ritmo e incrementarlo y apoyar más a, a todo el mundo, pero lo están haciendo bien. Pues esperemos que las previsiones en agosto eh, sean mejores y se cumplan. Gracias, Francisco Mora. Gracias a ti, Rosmaria. 101.4, Tele-Elch, Radio Marca.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 101.4 teleEch Radiomarca La glorieta conrosmary Alonso Pasan 18 minutos de las 11 de la mañana la glorieta continúa y lo hace ahora con la música de Joaquín sabina con medias negras. la vi un paso Cebra coreando con el bolso a un autobús llevaba medias negras un falda cuadros mini falda azul me dijo tienes fuego tranquí que me lo monto de legal salí ayer del talego que guay si me invitaras a cenar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 Con mi cartera y con mi ordenador Peor es que se fuera Robándome además el corazón De noche piel de hada A plena luz del día Cruela de vi Maldita madrugada Y yo que me creía Sí, aquí. Si en algún paso cebra la encuentras, dile que él ha escrito un blues. De papá medias negras o oh, pantalón de cuadros, ni ni falda azul. Tienes fuego Tranquí que me lo monto De legal salí ayer Venta de bo Qué guay si me invitaras A cenar De noche Piel de ala A plena luz del día Cruela del día Maldita madrugada i yo que em creia Steve McQueen Si al algun vas o cebra la encuentras dile que l'ha escrito un blues Llevaba medias negras oh, panda cuadros mini panda azul Uh, uh, uh, -uh.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 Son las 11 y 25 minutos de la mañana y nosotros continuamos con más música. Hoy cumpleaños un gran barítono español, Carlos Álvarez, quien dejó los estudios de medicina para dedicarse profesionalmente al canto. Destaca por su tono y timbre de voz y aquí lo escuchamos con el grupo Efecto Mariposa cantando Il Mundo, un gran barítono. Bona nit, amore, non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine. Con gli amori affenerati, con gli amori già finiti. Con la gioia e col dolore per la gente come me. Oh no. Sogno you. far, sogno La vida me ha enseñado mucho más que entorno a ti no todo como siempre. Gira el mundo, gira el espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo. El mundo, llorando ahora In the silence I see you, and I do not do anything to see you, the world has not stopped in any moment, the night dies and the day comes, and that day comes.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 verano ilimitado con cable World elige la tarifa móvil con llamadas ilimitadas que más va contigo o hace Premium para tenerlo todo Infórmate en el 966 o en cableworld.es.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 la gloriarieta con rosmary alonso son las 11 y 31 minutos de la mañana llegamos casi a los 29 grados de temperatura y vamos a hablar de las carretillas porque se han prohibido este año no hay ya que no hay ni del alba y por tanto tampoco estará el espectáculo posterior al de la NID del Alba, que es el espectáculo de la Carretilla. Pero ha habido hoy, acaba de terminar la rueda de prensa en el Ayuntamiento de Elche, con la concejal de fiestas y con el presidente de la Asociación de Carretilleros, no sabemos de qué han hablado y por eso hemos invitado a Jaime Sánchez, a su presidente, aquí, a los estudios de Teleelchen Radio Marca, como aquel, como aquel que pasaba por aquí. Jaime Sánchez, muy buenos días. Hola, buenos días. Viene usted de la sala del Consejo y de del Ayuntamiento donde acaba de producirse esa rueda de prensa. Eh, ¿Qué, ¿Qué han anunciado ustedes? Bueno, quisiera añadir a que también estaba presente el concejal de Seguridad Ciudadana, Ramón uh -huh, Amar. Uh -huh. Entonces, eh, hemos hablado de, de la seguridad en, en las fiestas, sobre todo de mañana por la noche, para que, en general, eh, al haberse, digamos, suspendido la nid del albá, Eh, que incluso eh, la gente, de ser posible, se abstenga de subir a las terrazas uh -huh. eh, en lo máximo posible. Por nuestra parte, los carretilleros sí hemos comunicado a nuestros asociados que al haberse suspendido las fiestas, como he dicho anteriormente, tampoco se va a celebrar como acto festivo la tradicional carretilla de los 13-14 de agosto ya eh, en el Ordo del Moncho y que por favor se abstengan de tirar cualquier tipo de carretilla. En la, ...en la vía pública. O sea, no hay ningún acto alternativo. Su presencia en esa rueda de prensa es incidir en ese mensaje... ...de que las carreterías están prohibidas... ...y que es mejor no evitar las aglomeraciones en las terrazas... ...y pasar esta ni del alba pues, del recuerdo. Exactamente. Eh, el esforzarnos y ampliar nuestras fuerzas... ...para en el 2021... Eh, que la carretilla eh, sea un, un espectáculo inolvidable. O sea que han hablado del próximo año. La NIDEL ALBA se ha prorrogado eh, para el próximo año. La NIDEL ALBA que tuvimos en 2019 con la misma empresa la tendremos en 2021. ¿Y ustedes qué van a hacer? Bueno, ese tema... No, nos... no, ya lógico, ya. pero ¿ustedes qué van a hacer en 2021? Bueno, nosotros es que vamos por libre. Es decir, que nosotros eh, lo, que, lo que seguimos es unas normativas que nos vienen impuestas, eh, digamos, desde Europa. Eh, nosotros dependemos más de la subdelegación del Gobierno Civil y también de la Consellería de Gobernación. El Ayuntamiento lo que hace es que se cumplan esas normas ¿eh? como galante Y nosotros, digamos que con las empresas que el ayuntamiento pueda contratar para, para la NID del ALBA, no tenemos no uh -huh. sabemos ni quiénes son. Ustedes, eh, porque ayer en la Junta de Seguridad eh, se, se anunció por parte del alcalde, creo recordar que también está, aparte de que como las carreteras están prohibidas, también la venta no se va a producir, no se van a vender carretillas. ¿Ustedes están de acuerdo con esa medida de que no se eh, vendan carretillas este año? Totalmente, totalmente. Además, eh, yo me puse en contacto hace ya unos días con una de las empresas de venta de productos pirotécnicos y se lo propuse. Y me dijo que no hacía falta porque ya lo habían hablado entre las cuatro grandes empresas que tienen puestos de venta en Elche eh, todo el año de que no se iban a vender. Pero claro, el peligro está en que desde otras poblaciones se puedan traer cadetillas y siempre hay algunos que no quieren pertenecer a la asociación porque, no sé, le, les gusta más el, el ir asustando a la gente por la calle. Nosotros... O sea, que son eh, más gamberros los que no están en la asociación que bueno, los que están. Bueno, no quiero utilizar esa palabra porque después me llueven las críticas por decir que les se llama a gamberros. Simplemente que no, quiere, no quieren estar dentro de la asociación, no quiere cumplir unas normas que a nosotros, como he dicho, nos vienen impuestas y nos parecen muy bien esas normas. Eh, pero también habrá que pagar, ¿no?, por estar en la asociación. Quizá también el, el dinero sea otro de los... Bueno, eh, el dinero es, es algo que, la verdad, la verdad, la verdad, el pagar 10 euros al año, al año, por pertenecer a una asociación... Cuyo, ...cuyo dinero revierte después en la misma carretilla, en carretillas para lanzar. Este año pasado, este año pasado eh, la cuota, como digo, es de 10 euros. Pues nosotros, como teníamos un dinero guardado de años anteriores... ...lo que hicimos fue, al pagar la cuota de 10 euros, les dábamos 13 en carretillas... Es decir, que les dábamos tres docenas de carretillas, que valían 13 euros, eh, con lo cual, <coughs> perdón claro. de, del dinero que anteriormente se había estado pagando, eh, uh -huh. se, se, se, se, se utilizó totalmente por ellos mismos. Es decir, que las cuentas están claras. no cuántos La, la asociación lleva ya años, ¿cuántos carretilleros son los que aglutináis? Eh, aproximadamente un centenar. 100 carretilleros, con lo que está... Dentro, dentro de la zona. ¿Y está garantizada la pervivencia de esta tradición? Completamente. Del lanzamiento de carretillas. Completamente. Este este año, eh, lo que pasa que por el motivo de la pandemia, eh, no lo hemos hecho, pero eh, tenemos una solicitud de la Asociación de Vecinos de la Marina y de la Asociación de Vecinos de Torrellano para que nos desplacemos allí a dar cursillos a gente de las dos partidas rurales, ¿eh? o poblaciones, como quieran ellos, uh -huh. eh, para, para poder entrar eh, dentro de nuestra asociación, en los que quieran, o bien, mmm, si no quieren entrar eh, a tirar carretillas, porque los cursos son gratuitos. Uh -huh. con lo que, con, con los cursos, lo que hacemos también es que está prohibido, de paréntesis el el cuando se hace una celebración de cualquier patrón o patrona que va siempre un señor o dos señores con la cohetera tirando cohetera, eso está prohibido está pues, la, la las autoridades son permisivas hasta cierto uh -huh. punto, pero eso está prohibido sin embargo ha, eh, haciendo el curso de carretillero uh -huh. que no es de carretillero, es un curso para utilizar la la pólvora. Uh -huh. Eh, con esto ya pueden claro ya, ya están harán, legalizados totalmente para hacerlo con lo que no les podrá nunca sancionar ninguna no, gente no, de, nada, la, nada, nada porque... de la policía eh, ha comentado antes que en la rueda de prensa de hoy con el concejal de seguridad y la concejal de fiestas ustedes han animado a las personas a que no tiren cohetes desde las terrazas pero ¿qué piensan ustedes que puede ocurrir mañana 13 de agosto? bueno eh, aquí eh, en la comunidad valenciana elche sobre todo eh, cualquier celebración nosotros ah. lo celebramos con cohetes y sí. yo eh, a nivel de, de a nivel de asociación a nivel de asociación también hemos animado a pesar de la rueda de prensa eh, anteriormente a que se pueden tirar cohetes sobre todo por la zona del campo y que es donde no se va a juntar mucha gente a, a los asociados que quieran mm. claro daremos eh, que pensar también que hay unos señores que venden productos picotécnicos y que tienen que, que vender vivir de ello. y vivir claro eh, dónde pasará usted en la noche de la ni en de lava y como presidente de la asociación de cartilleros qué va a hacer eh, nada estaré en casa en la partida de jubalcoy Y no puedo tirar ningún tipo de cohete, ni petardo, ni nada, porque los perros que tenemos... Ah, se asustan. Sí. De la otra forma estaría usted en la zona acotada del orden del Monjo. Sí, pero no dentro. Eh, ¿Ya no entra la zona car Nunca acotada? Nunca ha entrado. Nunca ha entrado, vale. Bueno, un, un secreto... Que, que ya lo sabe mucha gente nunca tira una carretilla, me da miedo ¿Y por qué preside esta asociación de carretilleros? ¿Por qué bueno, le gusta eh, la carretilla? Eh, en el 2013 2013 creo recordar que es cuando se dijo que en el Chile no se volvían a tirar carretillas uh -huh. eh, un gran amigo mío eh, Juanma Flores que fue el promotor de la asociación y yo nos juntamos Para, para defender la tradición. Y me nombraron a mi presidente. Me nombró presidente y de momento ahí, ahí sigo. Se han hecho varias elecciones, varias votaciones y, tal, y sigo. Con lo que es un compromiso personal y además sí, sí, sí, usted sí, sí, sí, le sí. gusta este espectáculo de la carretilla. Sí, cada vez más. Y si le gusta cada vez más, entonces también ustedes tendrán bastante interés en que la zona acotada sea la adecuada. ¿Es la adecuada la del Lord del Moncho? Mm, en estos momentos es la que, la que nos toca. Eh, nosotros queremos cambiar, todos los años lo estamos diciendo, que quisiéramos cambiar, eh, siempre hay pegas, siempre hay problemas. Ah, eh, hoy mismo le he dicho a la concejala, Mariola Galeana, que estoy esperando eh, que de una vez eh, nuestro ayuntamiento cambie la ubicación de la mascletá, para que donde se pueda ubicar, poder utilizarlo nosotros para, para hacer la carretilla. O sea, ¿el Traspalacio ahora? No, en Traspalacio no. No, no. En Traspalacio no, en Traspalacio y yo estoy contrario a que ahí se tiren cohetes, cohetes carretillas. Sí. Eh, pero supongamos que, que se puede trasladar, no sé, eh, al aparcamiento de, de la universidad, por ejemplo. Claro, un, claro, es un, es claro. un ejemplo. Pues donde donde no sé se lance qué? la mascleta es donde ustedes quieren lanzar las carretillas porque claro. porque por quieren unirse a la masqueta no queremos unirnos a la masqueta lo que queremos es que eh, allí eh, estamos un poco encajonados ¿eh? Bueno, eh, sí es cierto de que va, va mucha gente pero la gente que va eh, no son turistas que están de paso por el che Es, que es gente que lo conoce eh, no se le da difusión a la carretilla. Entonces hay mucha gente que yo me pongo en contacto con ellos, antes o después, y me dicen que no saben que existe uh -huh. eh, un espectáculo como este. No lo saben. Entonces, claro, eh, si pudiésemos trasladarlo más para el centro, pues eh, mucha gente lo vería. Después, claro, eh, hay otro tema. Eh, hay gente que viene a ver La Alborada Pero no se va a estar desplazando por Elche para un extremo y para el otro, sino tendrá que, eh, más o menos, por donde ellos puedan aparcar los coches, es lógico. Pues, eh, Jaime Sánchez, nos quedamos con ese mensaje que acaba usted de lanzar en rueda de prensa. Absténgase de tirar cohetes, de celebrar la Nid el Alba, ¿no? cada uno en su casa, y evitar todas las aglomeraciones y celebraciones posibles sí. en un día tan señalado. ¡Qué triste! Muy triste, pero mmm, yo le tengo más, más miedo, mucho más miedo a un contagiado de la pandemia que a una carretilla. Y ustedes como asociación, todos los entes festeros han realizado actividades alternativas. ¿Ustedes como asociación han pensado en hacer alguna actividad alternativa? Eh, este, año, este año no. Nosotros lo que sí tenemos, hace, hace tiempo que lo estamos pensando, es el hacer una, una exposición de fotografías de fotografías de, de las distintas carretillas que se han celebrado en los últimos 6-7 años. Pues mañana nosotros tenemos preparado ese programa especial porque en los últimos años, no 7 o 6, sino en las últimas décadas, eh, la carretilla ha cambiado muchas ubicaciones, sí. ha tenido muchos emplazamientos y, y, prohibiciones. Sido, y prohibiciones, efectivamente, porque los daños eran considerables ya supongo que este espectáculo siempre hay que realizarlo con todas las medidas de seguridad jaime pues, sí. pues como presidente de la asociación de carretilleros muchas gracias por haber acudido a vosotros por habernos invitado 101.4 teleelch radiomarca.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 ...La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son, faltan precisamente diez minutos... ...para llegar a las doce del mediodía... ...y nosotros continuamos con más entrevistas... ...porque las fiestas es cierto que no se van a celebrar... ...pero hay actos en los que se han suspendido... ...pero hay actividades que se complementan... ...que los entes festeros pues las han realizado... ...de forma alternativa para mantener vivo el espíritu de lo que hay detrás de unas fiestas patronales que hay cultura y tradición. Y uno de esos entes eh, festeros que contribuye y que sigue trabajando para mantener esa llama viva en nuestro municipio es el ente de la Asociación de Pobladores de Elche, cuyo presidente, Pau Sempede, lo tenemos con nosotros. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, Pau. Hola, muy buenos días, Romari. Oh, Encantado de estar con vosotros. Igualmente, porque eh, además doble encantada, porque con vosotros hablamos también de mucha tradición, pobladores llevan muchos sí. muchos años aquí en Elche y sobre todo eh, últimamente en la última década eh, aportáis a las fiestas cultura, las culturas de nuestras civilizaciones pasadas. Exacto. Y en este y en este día Bueno, en esta semana, donde vuestra ahora el heliquitana debería haber estado en el Parque Municipal, lo que nos habéis aportado son una serie de trabajos muy bien hechos, por cierto, con mucha imaginación, originalidad, un buen trabajo, porque acaban de salir. Son cuatro vídeos que habéis trabajado y en los que intentáis representar pues los mitos o la, la cultura griega, la cultura clásica de los romanos o la cultura ibérica. Eh... Exacto. me ¿Puedes puedes explicarnos precisamente cómo habéis llevado a cabo este trabajo? ¿Por qué cuatro vídeos? Vale, pues mira, eh, lo que nosotros queríamos este año, al no poder realizar el Ágora como lo tenemos haciendo estos últimos años, allí en la rotonda del Parque Municipal, eh, lo que queríamos básicamente es eh, dar a conocer, no solamente a la gente que ya nos conoce, sino a, a toda la gente de Elche en general, Eh, lo que hacemos. Y para ello pues decidimos eh, realizar esto, esta serie de vídeos, eh, dos de ellos en los que se ve un cuentacuentos, unas marionetas, que son las actividades que realizamos con, con los niños por las mañanas en el Ágora, y otros dos vídeos, uno que es un trocito de una obra, aunque bueno está obvia, obviamente no, no está grabado en un escenario, sino en, bueno cerca del pantano de, de aquí de Elche, Y eh, también una libación que es, digamos, una ofrenda a los dioses, que solemos hacer nosotros ahí en el Ágora y brindamos ¿no? por, por los dioses. Así que queríamos un poquito eh, expandir las actividades que, has, que hacemos, esta vez de manera online, uh -huh. a través de las redes sociales. Pau, en lo de las marionetas, que es alguna actividad, porque vosotros hacéis marionetas en la rotonda sí. del Parque Municipal, en vuestra ágora, a los niños. En, en ese vídeo de las marionetas, y así vamos por partes, habláis de un mito, el de Europa con Zeus. Eh, vamos Exacto. a escucharlo, vamos a escuchar un, un segundo ese vídeo. Vale. Un día cualquiera se encontraba Zeus en su morada del Olimpo. Ese mismo día se fijó en las playas de Tiro. Casualmente pasaban por allí un grupo de muchachas, entre las cuales se encontraba Europa, hija del rey Agenor, rey de Fenicia. En ese mismo instante, Zeus se enamoró completamente de ella. Pau, eh, no sí. sé si, si hacemos spoiler. Eh, ¿Qué pasa? ¿Zeus se queda con Europa? ¿Europa se va con otro dios? Pues no, no, no, quiero, lo hacer digas. Spoiler, no <risas> quiero hacer spoiler, pero bueno, algo, algo interesante pasa entre ellos. Eh, es, ¿Los niños de la casa pueden...? ¿Dónde tienen que ver estos vídeos? ¿Cómo los habéis lanzado? Sí. Este en pues, concreto. Esto en, con, en concreto, eh, bueno, los estamos lanzando cada día uno. Ayer lanzamos uno, hoy otro, mañana otro, así hasta el día 15. Eh, en principio, los lanzamos por la tarde, pero eh, todos los días, a partir de las 12, los lanzamos por Instagram. También se puede ver en Facebook y también vamos a subirlos a YouTube. Pero sobre todo eh, Instagram de Pobladores de Elche o Facebook de Pobladores de Elche, en las dos plataformas los, los tenéis. Vaya, pues yo me he adelantado, como me habíais mandado por correo los cuatro a los y claro, lo habíais mandado por ser sí, nosotros sí. medio de comunicación, pues perdona, dime, no sé no, entonces no, no. el orden, ayer, ¿cuál es el que lanzasteis? Ayer lanzamos eh, un cuentacuentos, ayer lanzamos un cuentacuentos. El de, Pero... ju el de Julio César, el, porque los tengo aquí a los cuatro, el de Elikem... No, hay... No, justo ayer fue el, el, el trocito que me has puesto de, de Europa. Vaya, coincidido, pues ha sido casualidad. <risa> hoy, hoy, que... hoy hoy ¿cuál vais a lanzar? Pues hoy creo que va el, el de Julio César. Y, Está, y... Estará ya subido, estará a punto de subirse. Pues lo puedo adelantar. Venga, vamos a avanzar un poquito de Julio César. Vamos a ver qué nos cuentas. Oh, eh, eh, eh. Hola espera, Etos, espera, espera, ¿qué ah. historia nos vas a contar hoy? Ah, son mis pequeños amigos Serafín y Mila. Hola chicos. Hola Etos, hemos venido a escuchar una historia. Pues habéis venido justo a tiempo. Les estaba contando a mis nuevos amigos una historia sobre el pueblo galo. ¡Ay, me encantan los galos! ¡Son un pueblo que amo! Anda, eh, no me digáis que vais a mezclar a Esterix y Obélix en la historia de Julio César, que fue una pesadilla para él. Eh, Pau, no escucho, Pau, soy no yo. No, no, que que en esta hemos puesto solamente un avance del vídeo de sí. de la historia de Julio sí. César. ¿Me, me vais a introducir la historia de ese pueblo galo de Asterix y Obelix que tantos dolores de cabeza dio a Julio César. A ver, no no vamos la historia no va muy por ahí, pero más o menos. Es una historieta que también narra algún dolor de cabeza de de Julio César que procedente de la Galia, de Francia, ¿no? Sí, exacto, sí. Ver, me parece fascinante y, y mañana será el de la libación, el de la ofrenda a los a la ofrenda a los pues, dioses. Eh, seguramente se lo dejemos para el viernes. El viernes haremos el de la libación para como es el día de la roa y tal, pues hemos dicho, qué mejor día, ¿no?, para brindar que, que el día 14. Y el de Lique, entonces, será el de mañana, el de la ni del exacto, Alba. Sí. El sí, el Lique cuenta la historia de los de los íberos. Sí, cuenta justamente el paso de, de un íbero joven a un íbero adulto, ¿no? A un íbero guerrero. Y de manera muy cómica todo, pero ese paso, ¿cómo se hace? Lo cuenta, es un vídeo, la verdad que está muy gracioso. Pues por lo que hemos podido comprobar en todos los vídeos, eh, el, la Asociación de Pobladores tiene un gran equipo de, de personas, de jóvenes muy comprometidos con la cultura. Eh, ¿Nos puedes dar o explicar los detalles de la ficha técnica de estos trabajos? Pues a ver, estos trabajos eh, los hemos realizado bueno con una agencia de publicidad, con Goliath, que han sido fantásticos con nosotros. Y después, en la asociación, como bien sabéis, nosotros hacemos obritas de teatro y tenemos mucha gente que se dedica a, al teatro. Ya no solo de manera amateur, sino incluso alguna gente de manera profesional. Y bueno, pues entre todos eh, decidimos montar estos vídeos y, y, bueno, eh, sale mucha gente. Además de, de, bueno, de la gente que sale, hay otra gente detrás que también ha estado ayudando, tanto en temas de vestuario temas de, de los propios textos, que en algunas ocasiones ha, han tenido que, que ser modificados. Y, bueno, en verdad, pues nosotros hacemos un poco todo. Eh, nos lo montamos como podemos para sacar siempre adelante el agroaliquetano. Y, bueno, este año, aunque ha sido de manera virtual, pues también hemos intentado dar dar el callo. Pau, Sempere, ¿cuántas personas son las que hay en la Asociación de Pobladores? Y preguntarte si el futuro está garantizado de esta asociación, porque si detrás hay gente y es joven uh -huh. y dedicada al teatro, supongo que eso también os avala ¿no? para seguir más años y años pues es, formando exacto. parte del tejido cultural y tradicional de la ciudad. Pues eh, el año pasado éramos unos 60 más o menos, este año creo que somos algo menos, también por tema de coronavirus pues hay gente que no, que no ha podido seguir o gente que no lo tenía muy claro y tal, pero sí, por los 50 más o menos eh, por ahí estaremos, aún así somos gente joven, gente con ganas y vamos, seguro que hay pobladores para ratos. Vosotros no podéis descansar porque no solo estáis eh, con la mirada puesta para las fiestas de agosto del próximo año de 2021, ya que estas no las habéis podido realizar, sino que tenéis a la vuelta de la esquina, tenéis ese Belén viviente de pobladores. Seguirá sí. estando, en, a pesar del COVID, y si la situación lo permite, seguirá estando en Traspalacio, seguiréis esforzándoos en ampliar eh, no solo el recinto, sino también... Eh, las escenas y las dramatizaciones que realizáis? Pues es un tema que, claro, ahora en cuanto pase esta semana de fiestas y tal, nos pondremos a ello, a ver qué vamos a hacer este año, cómo lo vamos a hacer, si se puede, de qué manera, si se pueden entrar días o no. Eh, claro, o sea, hay un poco de incertidumbre porque no sabemos tampoco cómo va a estar la cosa para diciembre, porque es que cada semana que es si un rebrote que si no sé qué, que si va cambiando día a día de todas maneras eh, nuestra intención sí obviamente es seguir ahí eh, intentar mejorar y, y nada en principio por pues ver ver cómo podemos hacerlo si tocar inventarse o si podemos intentar hacer lo que hacemos todos los años mejorándolo no sé eh, hay que hay que ir viendo paso a paso pero bueno sobre todo siendo sensatos y precavidos. La realización de estos cuatro vídeos que vais poniendo a lo largo de esta semana termina con, lo has comentado, terminada el 14. ¿El día 15 tenéis algo pensado para cerrar las fiestas? Esas fiestas que no hemos podido celebrar en la calle, pero sí en las redes sociales y en los medios de comunicación. Pues tenemos un quinto vídeo que es de animación, que no es, no es grabado, no sino dibujado y tal que bueno, que también cuenta otro mito, el de Narciso y yo creo que va a estar muy guay porque sí que es algo más diferente, más llamativo y que espero vamos que a la gente le le, le guste mucho. Por lo que veo la mitología está muy arraigada en la asociación de pobladores. Exacto, sí, la verdad es que nos nos encanta sobre todo la mitología griega, nos encanta, nos apasiona. Pues todo un mito. Eh, Pau Sempere, presidente de la Asociación de Pobladores, gracias por trabajar para que este mes de agosto podamos tener la presencia de las fiestas. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Y nos vamos a despedir pues con con la historia de Julio César porque la lanzáis hoy, o sea, no hacemos spoilers. No, no, no, no, no hacemos spoiler Pues dejamos a los oyentes con esa historia. Muy bien. ¡Qué maravillosa historia nos vas a contar hoy! Ah, son mis pequeños amigos Serafín y Mila. ¡Hola chicos! ¡Hola, Ethos! Hemos venido a escuchar una historia. Pues habéis venido justo a tiempo. Les estaba contando a mis nuevos amigos una historia sobre el pueblo galo. ¡Ay, me encantan los galos! Son un pueblo que ama mucho la naturaleza, ¿verdad? Así es, Mila. La naturaleza es la base de vida de los galos. ¿Y de qué trata la historia de hoy, Ethos? La historia de hoy trata sobre un anciano druida que logró hacer frente el solo a todo un ejército romano y al mismo Julio César. ¿El solo? Bueno, tuvo una ayuda muy especial que pronto conoceréis. Todo empezó en el gran bosque de los sueños. El anciano druida estaba muy preocupado porque no encontraba una hierba muy especial. Hierba que necesitaba para hacer un brebaje mágico. Cuando de repente... ¡Ya la tengo! ¡Qué bien te habías escondido, pillín! No querías que te encontrase, ¿eh? Bien. Ahora tengo la hierba trapasueños. Tan solo me queda conseguir un poco de agua del lago perdido. Y un colmillo de lobo. ¡Ay, Dios mío! ¿Quién me ha mandado a meterme en este berenjenal? Pues esta es el inicio de esa de esa historia que Pobladores ha lanzado hoy. Pero tienen muchas más que terminarán el 15 de agosto.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 Con alonso Son las 12 y 7 minutos de la mañana, tenemos eh, 29 grados y medio de temperatura y nosotros continuamos con el programa La Glorieta en esta última hora. Aún nos quedan algunas entrevistas, pero sobre todo nos queda también mucha música, vamos a disfrutar de ella. Isn't the best place to find the lovers so of the bar is where I go mm. Me and my friends at the table doing shots, drippin' fast and then we talk slow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 pull my waist and put that body on me coming now follow my leak I'm coming now follow my lead, I'm, now, follow my lead. Mm -hmm. I'm in love with the shape of you We're pushing full like a magnet Although my heart is falling too I'm in love with your body last night you were in my room and now my bed sheets smell like you every lady' color something' brand new I'm in love with your body oh, wow. I'm in love with your body, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body, we're really discovering something brand new. I'm in love with the shape of the we weekend, we let the story begin, we're going out on our first day well, you and me are thrifty, so go, you can eat, fill up your bag and I fill up your plate. We talk for hours and hours about sweet and the sour and how your family's doing okay And even getting the taxi, kissing the taxi tell the driver make the radio play And I'm singing like, girl, you know I want your love Love was handmade for somebody like me. coming now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Wrap on my waist and put that body on me. coming now, follow my lead. Come, coming now, follow my lead. Mm -hmm. I'm in love with the shape of you. We push like a magnet dude. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room.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 snatch you were in my room By my smell like if something in love with your body come on, on, on, on, on, on, on, on, on discover something random.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 Te esperamos en Avenida de Dolores 37, Elche.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 24 18 66. Si eres universitario, eres cable Cableworld. Disfruta de 500 megas de Internet durante todo un año por solo 217 euros. Infórmate en el 966-192000 o en cableworld.es. ¿Te toca pasar la ITV? No te preocupes. En Juan Agullo Citroën te lo gestionamos todo. Sea tu coche de la marca que sea.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 Un minuto nos queda para llegar a las 12 y cuarto del mediodía, tenemos 29,7 grados de temperatura y vamos a seguir hablando de otros sectores económicos de la ciudad, también castigados por la pandemia. Hemos hablado del turístico porque han dado los datos de la ocupación hotelera en Elche durante el mes de julio. La patronal dice que las expectativas, las previsiones para el mes de agosto no van a ser mejores que las de julio, donde se ha registrado una baja ocupación ya que no hay eventos culturales, no hay eventos deportivos y tampoco hay clientes de negocio. También hemos hablado del sector de la hostelería, que no está muy contento por la, el rechazo del equipo de gobierno a sus peticiones de ampliación de terrazas, corte de calles y música en directo para estos días de no fiestas. Y ahora vamos a hablar del sector del comercio, que tampoco parece que ande muy bien con eh, la decisión de la Consejería de abrir las grandes superficies comerciales el 15 de agosto. Bueno, la cuestión es que tenemos a continuación al concejal del área, al concejal de comercio, Felipe Sánchez. Muy buenos días, Felipe. Hola, buen día, ¿qué tal? Eh, nosotros estamos bien, pero la ciudad no lo sé. Y sectores como el del comercio tampoco lo sabemos, porque ¿cuál es la situación en estos momentos del comercio del Che? ya no solo de los barrios, sino del comercio centro? Bueno, eh, yo creo que debemos de ser conscientes de que eh, la situación que vivimos eh, a nivel local, pero se traslada a todos los ámbitos del de Estado, eh, no es la, la más propicia para poder hablar de, de buena situación. Eh, la lógica que está lleva, teniendo eh, la pandemia en nuestro territorio, nos hace eh, que debemos de mantener eh, todas las precauciones sanitarias máximas y eso pues nos conlleva dolorosamente la, la, la inactividad la inactividad de ciertas eh, cuestiones que no se pueden eh, poner en marcha o que debemos de tener con, con, con mucho cuidado y eso también pues bueno pues tiene un, un, un reflejo ...en el consumo que, que, que realizamos a, a nivel diario, ¿no? Y eso, estas expectativas que tenemos en, en estos momentos... ...pues eh, no son eh, lo, lo, lo, lo suficientemente eh, buenas... ...como a nosotros nos gustaría... ...pero también es verdad que, que confiamos mucho... ...en que los gitana, que los la sociedad británica haga eh, mucho consumo local... ...porque es la mejor manera... ...de seguir eh, manteniendo eh, activa nuestra economía. Sabemos lo que hay que hacer para mantener activa la economía. ¿Qué ha hecho el equipo de gobierno... ...por recuperar la confianza de los compradores... ...en el comercio tradicional? Bueno, pues nosotros eh, lo que hacemos es... Eh, ...como ya se sabe... ...estamos haciendo campañas... Eh, ...sobre todo eh, a nivel de medios de comunicación transmitiendo esa confianza en el sector comercial no y la hostelería y los servicios, no solamente por una cuestión eh, de, de, de, que, de que lo merecen, porque dan un, un, una calidad en el servicio y una confianza ahora en estos momentos eh, en que estamos en esta emergencia sanitaria, en el que podemos ir con a comprar. Se realizan en todos los sitios las medidas de higiene necesarias y se utilizan todos los protocolos que en cada eh, en cada subsector comercial eh, se, se requiere, el de las hostelerías, el alimentación, el textil, y, y ahora lo que tenemos que, que entender es que no es momento, lo digo así de claro, no es momento de pensar como pensábamos antes de la epidemia, Creo que no tenemos de de cambiar un poco el marco mental. Ojalá que podamos volver a una a una eh, normalidad mmm, en la que nos podamos reconocer más como como anteriormente estábamos, pero en estos momentos eh, ciertas cuestiones que o ciertas actividades que antes de la epidemia se podían realizar ahora no se pueden realizar y con lo, y con lo cual debemos de de de de o pierrla de no más comentar y pensar en una primordial la responsabilidad individual es importantísimo que mantengamos la responsabilidad individual todos. Y, y dos insisto el consumo local es la mejor manera de que es eh, salga adelante nosotros tenemos que, que insistir mucho en ello en dar ese apoyo a nuestro comercio a nuestra sostenería desde el ayuntamiento ya sabéis que eh, abrimos la eh, línea de ayudas de reactiva test hemos eh, eliminado la tasa de ocupación de vida pública para los puestos de los mercadillos y para todas las terrazas del del, del municipio que que son una en total eh, son cerca de cinco de cinco millones de euros de que ayudas ahora acabamos de empezar una nueva línea de ayudas, el establishment que es destinada a, a que puedan hacer para, eh, frente al pago de los alquileres o incluso también al pago de de, de el, un préstamo que puedan estar pagando por la propiedad de un local eso es lo que nosotros de, de, por parte del evento estamos haciendo Y luego campañas de promoción de, del consumo que también vamos a preparar a lo largo de, de, de, de lo que queda de año para que, para que estimular también eh, esa confianza de, de, de la sociedad en acudir al comercio y de la sostenibilidad local en su exposición de todo lo que de las medidas que han puesto en marcha ha dicho al principio que los comerciantes tienen que cambiar. Eh, ¿Esto significa que el sector de, de, del comercio está en plena reconversión o debería estar en plena reconversión? Y, si lo está, ¿debería haber un plan municipal para ayudarles a transformarse? Vamos a ver. Eh, ya no, eh, no, no es que el comercio tenga esta reconversión, el comercio, en general, a nivel mundial, antes de la epidemia, está en un proceso de cambio eh, estructural eh, total. ...los problemas que nosotros teníamos aquí en nuestra ciudad... ...eran compartidos en el resto de ciudades... ...en lo que es el pequeño comercio, el comercio de proximidad... ...debido a muchísimas circunstancias... ...que son comunes en todos los sitios... ...eso ahora... Eh, ...con la epidemia pues en algunos puntos... ...se ha agravado y en otros puntos podemos decir... ...que se generan oportunidades... ...porque ya sabemos que al final de lo que se trata es... ...de intentar eh, evitar los desplazamientos... ...y los desplazamientos... Eh, ...el pequeño comercio, el comercio de proximidad... ...es el que mejor eh, los evita... Evitar, a, a ...intentar el máximo de consumo local... ...el máximo de consumo de proximidad... ...de producción eh, local... ...que elimina también... ...esos desplazamientos... Eh, ...que una afectan al medio ambiente... ...pero es que otra puede favorecer... Eh, eh, eh, ...la difusión de, de, de la epidemia... ...entonces en esos aspectos... son ...se generan oportunidades... ...nosotros eh, queremos establecer... ...para el futuro... ...junto al sector... Tenemos, tenemos que ver cómo, cómo elaboramos algún tipo de medidas, pero tenemos que esperar todavía. hemos eso que el marco mental ha cambiado no solamente para los comercios, sino también para los consumidores, para toda la sociedad en general. Tenemos que todavía... Eh, es difícil visualizar eh, cómo va a ser 2021. No sabemos cómo va a ser el otoño, con lo cual es difícil visualizar cómo va a ser el 2021 y realizar previsiones o realizar propresiones o realizar planes. Eh, podemos tener... Unas expectativas muchas expectativas de mejora, pero tenemos que esperar que vaya eh, evolucionando eh, esta pandemia, que en nuestro caso, en nuestro término municipal, la afrontemos de la mejor manera y, a partir de ahí, a partir de, de, de todo ello, eh, eh, ver de qué manera eh, debemos de realizar esos planes de acción, esas, esas estrategias que vayan a impulsar eh, el, el comercio local. Por eso también me gustaría preguntarle si el cierre de la corredora al tráfico, ya sabemos que compromiso esto es una, una actuación prioritaria que se necesita, que todas las grandes ciudades, los cascos históricos están peardonalizados, que Elche ya llega tarde en esta actuación, que se ha empezado, pero la, las expectativas de que este cierre del tráfico a la corredora pueda ser beneficioso para el comercio, Se lo creen ustedes el equipo de gobierno se lo cree que pueda ser beneficioso para el comercio el cierre en 2020 de la corredora a ver eh, yo creo que peatonalizar la corredora que por cierto os doy una primicia ya tenemos el primer pavimento de la nueva corredora se si está instalando ya en, en, ya podemos ver las primeras losas que se están instalando de este nuevo pavimento. Y, y yo creo que va a ser beneficioso, eh, tú mismo lo has dicho, eh, todas las ciudades eh, mantienen sus centros históricos eh, cerrados eh, o sus centros comerciales urbanos eh, abiertos cerrados, eh, es decir, peatonalizados. Eh, eh, es un factor que motiva a, a, a, a, la, a, las, a las personas a acudir a, a, a, a esos espacios que normalmente como pues generan eh, comercio, generan hostelería. Tenemos el ejemplo, en, en, en, por ejemplo, la calle Hospital es un claro ejemplo de una calle que se patronalizó y ahora en estos momentos eh, eh, es potentísima comercialmente y, y, y para la restauración eso hay que hacerlo porque es, es generar ese espacio que, que, que a partir de ahí genere las oportunidades de negocio para las empresas y, o los autónomos que quieran eh, instalarse ahí Luego, el debate de si es el momento en el momento pues yo creo que en lo que no lo que lo que sería grave sería una equivocación sería que en 2021 cuando comenzáramos a recuperarnos cuando todo no podemos hacer proyecciones como he dicho antes pero sí que se prevé que porque sanitariamente ya en 2021 eh, hemos de contar con una vacuna y la situación eh, sanitaria al mejorar, mejorará eh, eh, todo lo que son los desplazamientos y los movimientos de, de, la, de la población. Eh, se, no, cuando estamos recuperándonos, cerrar la corredora para obrarla sí que, sería, eh, sería, sí que puede ser un gran paraparo para, para, para el comercio. Hemos aprovechado ahora la falta de las fiestas para adelantar la, las obras Son tres meses en los que eh, va por fases, con lo cual en un momento determinado se, se puede haber movimiento. Es más, hoy ahora en este momento, aunque hay obras, se puede acudir al centro a comprar. Las aceras están libres. Eh, se ha acotado perfectamente la zona eh, de trabajo y todas las aceras están libres para que la gente pueda eh, acudir a comprar. Pues y es más, pasa por allí y hay gente comprando. Entonces, eh, eh, lo que tenemos que, que, que, que, que ver es que esta hora una vez que suceda y veamos cómo va evolucionando la pandemia, veremos también qué, fe, qué, qué tipo de actuaciones eh, añadidas, si se puede ya poder, el, se puede comenzar a realizar algún tipo de, de iniciativa o si empiezan a, a instalarse otro tipo de negocios ante esta nueva apertura de oportunidades, a ver cómo va evolucionando. Pero vamos, estamos convencidos de que es muy beneficiosa y necesaria felipe eh, eh, antes de continuar con la entrevista esas nuevas losetas eh, donde se están colocando en la plaza de bais han comenzado la colocación no, ¿no? En, la en, la en, la en la misma corredora, ¿no? en la misma corredora sí. vale ante, entre la plaza de bais y las cuatro esquinas sí, sí, sí. En ese, en ese vale la siguiente pregunta ¿Usted, como concejal de comercio, se sentó con las asociaciones de comerciantes del centro para decirles, comunicarles, que a partir del 1 de agosto iba a comenzar o se iba a cerrar la corredora al tráfico, iban a comenzar las obras de peatonalización? ¿Contó con ellos? Claro, hablamos con ellos previamente. Y, bueno, aunque no dijimos el 1 de agosto, lo hicimos el de agosto, que era cuando comenzaban. Comenzaron el 3 de agosto las obras. Y Cierto, con el 3 ellos, de agosto. <risa> hablamos con ellos... Hablamos con ellos, eh, evidentemente nos hicieron unas propuestas alternativas a, a que se iniciaran las obras, nosotros explicamos nuestras razones de por qué pensábamos que era mejor iniciarlas ya, eh, porque las circunstancias dentro de, de, de, de, de esta situación que estamos viviendo eran más parecedoras, incluso si cabe, al no realizarse las fiestas, porque podíamos avanzar en eh, eh, las obras, con lo cual podía coincidir con más tiempo… Eh, con con menos tiempo eh, eh, cara a la campaña de, de navidad y bueno eh, entendieron que que, que que nuestra postura era era firme en en este caso porque considerábamos que era lo más beneficioso para para, para nuestra ciudad y, y también de verdad que también son conscientes de que es necesaria la petonización. yo entiendo que después con sus matices dentro del mismo colectivo pero yo creo que ya igual que, que que que a nivel político, por mucho que se diga, nadie puede decir que petrolizar la corredora sea algo que no sea beneficioso para la ciudad. Entonces, tengo que entender de esa reunión, usted salió con el con el visto bueno de las asociaciones de comerciantes. Vamos a ver, nosotros nos reunimos a la Asociación de Comerciantes del Centro que era la aceptada. Aparte de que después todas las asociaciones en otros ámbitos ya previamente y no ahora sino ya con, con, con tiempo siempre se han declarado favorables a, a, a la patronización las la de otros eh, barrios o, o, o pedanías. en este caso también es verdad que, que, que hemos hablado con la asociación de comerciantes del centro que es la afectada directamente son sus asociados los más afectados directamente por la obra no es que haga con él con él con él con, el, con, el, con el, Eh, visto bueno, porque evidentemente dentro de su colectivo hay personas que cada una tiene una opinión. Hay personas que piensan que sí que, que, que se haga ya y hay personas que lo mejor piensan pues, que a lo mejor no había haber hecho la obra y hay personas que a lo mejor piensan que a lo mejor sin hacer la obra se podría haber petonizado ahora esperando un mejor momento. Es decir, opiniones hay varias dentro del proceso del propio colectivo de, de comerciantes. Sí que es verdad que al final eh, no hay una postura... Eh, contrario sino simplemente de que de estar informados eh, es más nos hemos reunido posteriormente con ellos para informarlos con mediante la empresa constructora y los técnicos municipales para que para que explicarles cómo iban a ser las obras ellos mismos también nos dieron eh, eh, expresaron sus, sus, sus, sus eh, tanto las dudas como propuestas sobre cómo podría enfocarse a la temporalidad de las obras para intentar eh, perjudicar menos en el sector comercial fueron escuchadas por parte de la constructora y por parte de los tribunales municipales, vamos a intentar eh, ceñirnos también a, a, a ellas en lo máximo posible para no perjudicarlos eh, más de lo que de lo que deba de perjudicarte cuando te hacen una, una obra de este tipo. Y, y creo que, que el diálogo es fluido, es evidente uh -huh. que en, hay matices y hay pues, opiniones en algunos casos que son coincidentes y en otros casos que no son coincidentes, pero no hay un ambiente... Eh, de enfrentamiento uh -huh. yo creo que, que hemos conseguido crear un ambiente constructivo en todo que sabiendo mantener cada uno nuestras discrepancias en el momento que, en el momento que se da y respetándolas... y también es verdad que con un objetivo común de, de, de levantar el comercio del centro un objetivo común de, de ofrecer uh -huh. a toda la ciudadanía mexicana un, un centro. Que, que en, el, en el cual cuando vayan, acudan a comprar, cuando acudan a consumir, se sientan a gusto. Uh -huh. eh, no sé si lo habrán hablado, pero eh, una vez se peatonil, peatonalice el casco histórico, ¿ustedes eh, han pensado en la posibilidad de limitar la proliferación de terrazas, bares y cafeterías para beneficiar el comercio, porque cabe la posibilidad de que el comercio cierre por los altos alquileres o por la crisis que se llevará por delante el pequeño y el mediano comercio del centro y proliferen las terrazas, las cafeterías. Y, claro, quien viva en el centro eh, va a ser bastante difícil compatibilizar el descanso con el ocio. Bueno, la compatibilización del descanso con el ocio de las personas viene determinada por las normas que tenemos, las ordenanzas que tenemos, que imponen unos horarios, imponen también una serie de condiciones para los locales para que no se emita ruido, y yo creo que el ejemplo de una calle hospital en la que perfectamente la gente vive y también está plenamente llena de terrazas y, y es muy transitada, también tiene muchas tiendas que funcionan, y, y, y no se genera no, no hay noticias de que se genere una, una queja Eh, generalizada porque de verdad haya una molestia, más allá de que tienen actividad en las calle las calles tienen su actividad y siempre que esté eh, regulada y, y, y se realice de manera responsable eh, todo es compatible, o sea, es compatible vivir es compatible eh, salir yo, eh, claro mm, eh, tenemos el consciente de que vivimos en una ciudad y lo que, no sé si nos gustaría bajar a la calle y que no hubiera nada no sé si eso nos gustaría, nos encontraríamos a gusto viviendo así, ¿no? yo creo que tenemos un, somos un, un pueblo mediterráneo en el que, además, de manera respetuosa eh, sabemos convivir y yo creo que el ejemplo es, es que la experiencia de comercio están en, en la mayoría de nuestras calles y, y, y no se generan grandes problemas más allá de algún caso puntual. Uh -huh. En la nueva corredora esperemos que, que, que, que oye pues que, que, que, que se ponga alguna una terraza porque no porque será el, la mayor la, el mayor ejemplo de que es una calle que genera expectativas de negocio que genera expectativas de, de, de disfrute para la gente y que eso además anime a otros tipos de negocios de comercios a, a instalarse y Seguro, seguro que se instalarán. Eh, Felipe Sánchez, eh, hablando del comercio, eh, me gustaría también que hablar de, de ese 15 de agosto, de lo que no han podido conseguir ante la consellería. El 15 de agosto se podrán abrir las grandes superficies comerciales. Usted pidió disculpas a los trabajadores de esas grandes superficies que se merecen descansar el 15 de agosto. No ha podido ser. Usted pidió disculpas y el alcalde escribió una carta. Eh... bueno sí yo, yo pedí disculpas y además eh, lo pedí a los a las grandes cadenas que es las que han pedido esto que que tuvieran responsabilidad social. me refiero a que la responsabilidad social eh, abarca muchos ámbitos en cualquier empresa no ...pues el, el tratar bien al trabajador... Ya, ...excediendo ya de las normas que regulan... ...todos los derechos laborales... ...y los derechos de las personas que viven en torno... ...a cualquier tipo de por ejemplo, un supermercado... o lo que sea ...sino que también... ...saber estar en la sociedad en la que estás... ...y yo creo que, que en este caso... ...lo voy a decir claramente... ...yo creo que han patinado un poco... ...porque nosotros proponíamos... Eh, ...el cambiar al día 16 de agosto... ...la Consellería nos aceptaba este cambio... ...del 15 al 16 de agosto... ...lo que pasa es que mmm, desafortunadamente... Ese trámite quedó incompleto con el estado de alarma. Nos pilló justo ahí. Entonces, cuando acabó el estado de alarma, eh, se reactiva el trámite, que era precisamente el de audiencia al asociatorio de comercio, y ahí la asociación de gran superficies y la asociación de supermercados eh, reclaman que en vez del 16, contra la opinión de la asociación de consumidores, contra la opinión de la Confederación de Comercio, contra la opinión eh, de los sindicatos, que los sindicatos lo que quieren es que los trabajadores puedan conciliar, pidieron que en vez del 16 se abriera el 15. Si nosotros no, nosotros no discutimos que tengan derecho a abrir, porque al haber concurrencia de festivos, según la ley de horarios comerciales, tienen derecho, eh, hay que abrir un día. Pero nosotros lo que decíamos es que hubiera fiestas, no hubiera fiestas. En este caso, cuando cuando pues anteriormente hubiera sido factible porque había fiestas, al no haber fiestas se agarraron a eso para solicitar que fuera el 15. Y aquí donde yo pido la eh, hice ese reclamo cuando denuncié a la responsabilidad social de las empresas. Viven en esta sociedad, viven en la sociedad gitana y en el día más grande para los gitanos, que es el día más importante de sus fiestas patronales, se celebra el Misteri, no se celebre el Misteri, salgan la, la, las comisiones a desfilar o no salgan a desfilar sigue siendo el día más grande de nuestra ciudad. Igual que ha pasado en San José en Valencia o en San, o en, San Juan, o en San Juan en Alicante, que no se celebraron las Fallas, no se celebraron a la hora pero la gente tuvo su día festivo. Entonces, yo apelaba a esa responsabilidad social, a saber en qué sociedad viven. Yo entiendo que las grandes cadenas lo ven todo, ¿no? y de, de super, las grandes superficies y las cadenas de supermercados lo ven todo desde otros ámbitos, desde fuera de nuestra sociedad lo habrán decidido y, y, y creen que, que hacen un, un gran favor. Yo... No lo comparto, lo digo así, claro, yo Mira. siento que hay que, hay que, hay que, hay que hay que impulsar el comercio, pero también hay que saber conciliar la vida de la guardia familiar y tener que saber en qué sociedad estás. Entonces, cuando tú estás en una ciudad implantado, eh, lo que debes hacer también es respetar un poco los eh, objetivos. Eso, ¿no? Por eso no se entiende, ya que no lo comparten ni usted ni el alcalde lo comparten, por eso no se entiende mm. que un gobierno eh, donde el, como el del Botanic, donde está Compromise y donde está mm. el PSOE, eh, no haya ha ah, pues accedido a la petición a la reclamación del Ayuntamiento de Elche y Comercio en manos de quien está, ¿de Podemos, de Compromís o del PSOE? Es que eso no se trata de partidos, se trata que hay una ley. Entonces, en esa ley, en este caso, la excepcionalidad que nos daban era debido a la celebración de las fiestas. Era tan sencillo como que no lo hubieran solicitado. Era tan sencillo como que el trámite que nosotros llevamos allí hubiera seguido igual y hubieran respetado esta, esa decisión. Es tan sencillo como eso que las grandes superficies y las cadenas de supermercados hubieran respetado esa decisión que, que, que, que, que, se, que se había tomado. La ley la ley a veces no, nos parecerá no es cuestión de partidos. No, hay es que cumplirla. Es, hay que cumplirla. Entonces, la ley pide que haya u, una justificación. ¿no? Uh -huh. y, y esta justificación, al no cerrar las fiestas, nos faltó. ¿Qué, ¿Qué pasaba? Que si no se hubiera reclamado por parte de las grandes superficies y de las cadenas de supermercados, el trámite hubiera sido positivo porque nadie reclama el cambio. Hubiera sido positivo porque nosotros pedíamos hacer el día 16 de agosto, que era la, la apertura. Con lo cual, posiblemente, alguno hubiera abierto, pero no hubiera derecho a todos En este caso, eh, se han aprovechado mmm, legítimamente, porque tenemos que decir así, que legítimamente están en su derecho a hacerlo, pero se han aprovechado de que eh, el desafortunado hecho de que no podamos celebrar la fiesta por una epidemia, pues lo hayan visto como una oportunidad para generar más. Y y, y, y eso redunda eh, pues en contra de un, un de un momento, porque hay otros festivos que no podemos evitar que se abra y, y, bueno, los aceptamos. Pero, sinceramente, creo que a veces hay algunos días que merecen el respeto de, de todos de todos los que vivimos en, en, en, en Elche, ¿no? Felipe Sánchez, para terminar eh, le estoy entrevistando a usted, no a la portavoz de Compromís, ayer en rueda de prensa no quiso desvelar cuál va a ser el voto de mañana en el Pleno Extraordinario convocado por el Partido Popular y qué va a poner en umbrete al Partido Socialista porque ustedes eh, como socio de Gobierno Compromís no se, se ha caracterizado precisamente en distanciarse de la política del Gobierno de Sánchez el, lo, lo vemos en el Congreso con Joan Baldoví ¿Ustedes qué van a votar? Eh, ¿Van a pedir al alcalde que no de forma voluntaria no entregue los ahorros del Ayuntamiento al Ministerio de Hacienda? Bueno, yo eh, no voy a, a desvelar la intención de nuestro voto tendrás que, que disculparme se es, mañana, Si eso ya se... lo sabía Eso ya lo sabía <risa> se En el que si no lo haremos siempre lo vamos a hacer eh, defendiendo los intereses de los invitados e invitados Bueno, sí. vale Bien, es una buena pista el dinero es nuestro. Pues, Felipe Sánchez, muchísimas gracias, concejal de Comercio, por trabajar por este sector que está bastante castigado, al igual que otros sectores económicos de la ciudad, por esta crisis venida por la pandemia. Gracias. Muchas gracias a vosotros. 101.4 Teleelch Radio Marca.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 Pues ahora vamos a disfrutar de la música de ese dúo musical Fetem Fetem, considerado como los luthiers de la España vacía. Voy a beberme hasta el agua del mar Si eso puede lograr que te olvide Voy a escaparme y volver a escapar Si pues así consigo evitar que me mires si me miras te voy a mirar Y ya sabemos muy bien cómo sigue Para intentar otra vez olvidarte Yo voy a beberme hasta la agua del mar Para intentar otra vez olvidarte Yo voy a beberme hasta el agua del mar Creo que es casi perfecto mi plan y olvidarte me olvido el olvido y tu recuerdo parece explota una nube que viaja conmigo en unos ojos y voy a chocar pero no puedo evitar Por más que intente cambiar, dado mismo, por otro camino te vuelvo a encontrar. Por más que intente cambiar, da lo mismo, por otro camino te vuelvo a encontrar. Pasa el tiempo como un remolino, gira hacia el centro una vez más como la ilusión un día viejo que se va prometiendo pronto regresar Siempre es diferente el esmejismo Siempre me mareé a despirr y me siento como al principio desorientado en este desencuentro sin final y yo los ojos y voy a chocar no puedo evitar el destino por más que intente cambiar a lo mismo por otro camino te a encontrar por más que intente cambiar a lo mismo por otro camino te a encontrar siempre es diferente de espejismo. Siempre me marea respirar y me siento como al principio tan desorientado en este desencuentro sin final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 Con alonso Estamos ya en los últimos minutos del programa La Glorita. Faltan 11 para llegar a la 1 del mediodía. Así que antes de terminar, vamos con el tiempo musical del verano. <Susurra> you got women, you got women on your mind. Have a drink, have a drive, go out and see what you can find. If a night is rich, take her wrap a meal. If a night is poor, just do what you feel. Smooth it on the name. You a down or a ton of 25. When the sun goes down, you But we do as we please When the weather's fine We go fishing or go in the sea We're always happy Last we live in, yeah, that's our philosophy Sing along with us Dee-dee-dee-dee -de -de. tanemos shake 101.4 Teleelch radio Marca. Comercial Persianera puertas tableros parquets cocinas y bricolaje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 También hay menú especial en Águila Bar Centro, el Día de la Virgen, así que ya puedes hacer tu reserva en Águila Bar Centro, situado en la calle Doctor Caron número 31, llamando al teléfono 966163548, 966163548. Y aún nos da tiempo para colocar otra canción, la de los brincos. Din te no sé què fer Din te ja s'te ridrà Ja s'ha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 Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Pues faltan dos minutos para llegar a la una del mediodía. Nuestros compañeros de los servicios informativos ya están preparados para ofrecerles todas las noticias que ha dado esta jornada de la actualidad local. La jornada correspondiente al miércoles 12 de agosto, nosotros nos despedimos mañana volveremos con más entrevistas, con más contenidos y nos despedimos como siempre, con buena música con buen ritmo, hasta mañana Dreaming about the things a week will be the baby, I've been, I've been praying hard Said no more counting dollars, we'll be counting stars Yeah, we'll be counting stars in vibe and swing my arc across nine in my face is signs stick it out you shall find old but i'm not that old young but i'm not that